Thank you. Es el pifo que tengo montado aquí Para coordinarlo todo no, yo Estoy grabando Madre. De ¿Estás grabando? Sí Pues Creo que más da Pues entonces ya estamos emitiendo No, pero me vamos a esperar a Dos No, no, tú todo sabido en directo Mala suerte Pues hola a todos los que estéis escuchando y en breve, en cuanto venga Fernando alias Do Álvarez Duálvarez, pues empezamos. Aquí estamos. Aquí está Duálvarez, bueno. ¿En qué podcast estamos? Estamos en la retransmisión directamente, este es un capítulo especial. Ya, pero tendrá número. Qué, ¿Qué, es? idea. ¿Qué preguntas. <risa> <risa> <risa> estamos coordinados que te cagas. y vale. Ah, no tengo Twitter abierto No, no está vibrando el móvil todo el rato No tengo Twitter abierto bueno, Ya lo miro yo ¿Qué sincronización tenemos? Bueno, pues hola a todos Bienvenidos a este podcast número 8 <risa> Especial de la Gino de Apple Del día 6 de junio del 2011 eh, Como decimos, un podcast especial De escenas de matrimonio y Bueno, medio escenas de matrimonio, me, medio serantes Porque aparte de... Eh, que Yo soy que 23 está Mitch acompañándome como es normal Y aparte tenemos a Fernando, a Álvarez, muy buenas Hola a todos Del Cortes de Cerantes, Y alguien que se hace una tortilla de batata o algo así porque hoy... <risa> Es que estoy aquí reconfigurando el sistema... El Enterprise Ah, el Enterprise, ¿no? Pues Scotty, venga, <risa> motores al máximo Y bueno, como íbamos diciendo, es, voy a ir a la, la keynote de la WWDC, la Worldwide Developer Conference, como se diga. Vosotros que tenéis mejor inglés que yo decirlo. Bajamos así. Bueno, pues bajamos así. Y bueno, también a lo mejor con un poquito de suerte nos acompaña Naku, si llega a tiempo, y nos acompañará la Viserante, si llega a tiempo. Entonces, de momento somos tres. Y, y a ver qué nos sale de aquí. Y yo creo que podemos empezar Cuando quedan 12 minutos para que empiece el evento Diciendo lo que esperamos De De esta Keynote de Apple Bueno, no sé si lo he dicho Hola a todos los que estén siguiendo el streaming en directo Y esperemos que Se oiga bien y esas cosas Sí, si hay algo mal Lo vais diciendo, estoy aquí A los, a los mandos de lo que se puede Estoy con dos ordenadores y uno tiene dos monitores Así que me voy a quedar con Fernando Trova En breves momentos No hacía falta presumir, ¿eh? <risa> Un eh, saludo a la gente en chat, que por ahora solo hay dos personas. Una que es a ver si he oído bien, Retrend, y otra que es Hanale. Ah, pues mira, a mí me parece solo Retrend. Eh, lo único, si porque solía falla, lo mejor por Twitter, aparte de por el chat, porque nos faltan avisos por todas partes el chat, hay que mirarlo en, en directo en ese momento. Bueno, eh, Fernando, por ejemplo, tú mismo, ¿qué esperas de esta Keynote? Pues la verdad es que, aparte de los rumores, yo no, no, no me he hecho una idea muy clara de lo que voy a esperar. Quizás he querido estar un poco al margen para no llevarme decepciones ni, ni esperar cosas que luego no se cumplen, pero lo que sí tengo claro es que a Apple le sienta muy bien la competencia y que lo que es en dispositivos móviles empieza a notarla, yo creo. Eh, Android está, está muy cerca. Yo Desde, desde mi punto de vista en algunos puntos le ha superado incluso en otros no y entonces ahí creo que es cuando Apple realmente da un paso adelante y yo espero verlo hoy ¿Y esperas algo concreto? ¿Qué esperas de, por ejemplo ¿Crees que presentarán el iPhone 5? No, no porque bueno a mí me extrañaría muchísimo yo creo que lo que van a hacer es cambiar un poco el ciclo de presentación de del iPhone, del de hardware y lo van a... porque siempre tienen los problemas de las entregas en verano, que siempre suele ser más complicado y creo que lo que van a hacer es eh, dejarlo para septiembre más o menos y de paso acercarlo más a la campaña navideña que normalmente llegan ya con el teléfono con unos cuantos meses y supongo que las ventas se reducen en esa campaña tan importante entonces yo creo que veremos... bueno, eso lo sabemos ¿no? que vamos a ver una renovación supongo importante Pero, y que darán estos meses para que los desarrolladores se pongan un poco al día antes de sacar el hardware nuevo. ¿Y tendremos iOS 5 hoy en el mercado? Lo dudo. Lo dudo por, por el mismo motivo. Eh, si realmente es un cambio importante, eh, las aplicaciones mmm, no se ha filtrado nada, o sea, no, no, no se ve gente que lo esté usando ya. Se habría filtrado si los desarrolladores más importantes lo tuvieran. Yo creo, vamos. Entonces dudo que, que a partir de hoy esté ya disponible. ¿Y Lyon? Del Lyon, pues la verdad es que estoy muy poco informado. Así que tampoco puedo hablar demasiado porque no he, ni lo he probado. Eh, la presentación anterior que se hizo la vi un poquito por encima y casi no os puedo decir mucho. En el momento que vi que no iban a tocar el Finder, que es lo que más quiero que toque. Pues me llevé una pequeña decepción y dije, bueno, cuando, cuando salgan ya lo veré. Pero no, no estoy muy puesto al día, digamos, entonces pues tampoco voy a hacer sobre algo que ni sé ni me he planteado demasiado. ¿Y tú, Gomich? pues ¿Qué esperas? Yo tengo sentimientos encontrados, porque por un lado espero que, bueno, sabemos todos de las tres cosas que, que van a hablar. Que de los sistemas operativos y de cloud que que los conecta los dos y no sé si va a haber One More Thing, sí o no yo la verdad es que no me espero muchas novedades aunque tampoco sea ciencia cierta lo que van a hablar porque no sé si ha habido rumores o no porque no he leído nada de nada ah, he estado desconectado de todo ¿pero qué esperas? que espero? pues nada el lion que va a ser lo que nos enseñaron y las cosas que tenga con iCloud y con, y con IOS Y a iOS, pues no lo sé Lo que le quieran meter, porque no tengo ni idea de qué van a meter Como no he leído nada Pues eso ¿Pero qué esperas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué crees que puede ocurrir? Sin leer nada, que salga de ti mismo ¿Que salga de mí mismo? Pues mira Las notificaciones, un finder Que puedas enviar fotos por bluetooth Eh, que desde un iPad puedas manejar Nativamente un ordenador Tipo trackpad No sé, cosas así Condensador de flujo No sé, cosas chulas Yo una cosa que, que espero De verdad que salga ahora Y, y, y podría tener sentido con esta eh, Presentación Junto con la iCloud Es el, la mayor Comunicación entre el iPad Y el iPhone sin necesidad de pasar por iTunes entre medias, que se sincronizan las aplicaciones, pues el ejemplo de los juegos, que te tengas que pasar las mismas pantallas en el Angry Birds, las que ya te has pasado en el teléfono, que te las tienes que volver a pasar en el en el iPad, y como juegos que son cosas poco importantes, digamos, pues hay muchas más aplicaciones que pueden ser muy interesantes si nos permiten comunicar estos dos dispositivos entre sí sin tener que llevarlos por iTunes. Sí, lo que pasa es que eso podría ser una evolución de la que No hace falta llegar al nivel, al nivel, a lo mejor, de iCloud, que no sabemos lo que es. ¿Vosotros qué creéis lo que es iCloud? Venga, Hombre, eh, se supone que va a estar más relacionado con iTunes, ¿no? Pues es quizá donde más apuntan los rumores. Pero viendo que lo presentan, junto con la evolución del sistema operativo para los ordenadores y junto con la evolución del sistema operativo para dispositivos móviles yo quiero pensar que va a haber una integración muy fuerte entre los tres y entonces que nos van a dar algo más mm. por eso ay, espero ver eh, esa comunicación yo creo que ahora mismo eh, los equipos viven pues como muy separados entre sí o sea, tú para pasar una foto del iPhone al iPad tienes que enviarla por correo o hacer chapucillas digamos o bien sincronizarla con el ordenador y luego del ordenador al otro equipo Pues espero que haya alguna forma de compartir eh, los recursos de forma más sencilla. Y en cuanto a lo que apuntaba Mitch del Finder, pues no sé si lo veremos. <ríe> la verdad, ahí no tengo demasiadas esperanzas, pero espero que por fin, si tengo dos programas para ver películas, que no tenga que pasar la, programa, la película al programa 1 y luego otra vez al programa 2. Espero que esto se solucione, que abran un poquito los cajones independientes en el, los que se maneja el pues, software bueno, actualmente. Nos dicen por el uh -huh. chat, concretamente Hanale, que él espera sincronización por wifi con iTunes y un mejor sistema de sincronización, de o sea, perdón, de notificaciones del iPad iPhone. Yo creo que son dos, dos cosas bastante posibles, ¿no? por lo que se rumorea y lo que hemos visto. Tiene pinta de que pueden ir por ahí los tiros. Sí, yo creo que la sincronización por wifi de iTunes es algo que ya de las que se puede dar casi por. O sea que ya toca. O sea, que si no lo haces ya, ¿a qué estás esperando? Ya, ya se te pasó la baza hace un, un tiempecito, yo creo. Lo que no sé es si pasarán de eso y directamente, digamos que quemarán esa etapa y pasarán directamente a, a llevar la música a la nube que sería la, la otra opción, es decir, ¿para qué quieres sincronizarlo con tu ordenador de forma inalámbrica si con lo que lo vas a sincronizar es con la nube, no con el con el equipo que tiene? Está por ver eso, ¿cómo, cómo van a plantear ellos su modelo? Si va a seguir siendo el ordenador el equipo fundamental, la mini nube de tu casa va a ser tu ordenador principal, pues se van a cambiar esto un poco. Y bueno, eh, ciertamente con, con el concepto de iCloud Que no sabemos lo que es Por lo que se ha rumoreado hoy Pues podría ser un sustituto de iTunes entero Que sería la caña de España Yo estaría muy contento si fuera así eh, Pero bueno, mmm, efectivamente ya está tocando Por lo menos prescindir el cable Aunque sea directamente nos conformaríamos Yo creo, al menos yo Con sincronizar con iTunes Si podemos ir más allá mejor Pero mmm, yo hablo de, de, un poco de, de como mínimo Un, un este de mínimos Y luego, por supuesto, el sistema de notificaciones y las autorizaciones por OTA. Yo creo que son dos o tres cuestiones básicas y creo que si no se dieran alguna de ellas sería para... O, o lo que nos ofrecen, por otro lado, sería genial, o sea, que fuera la leche, o, o sería un poquito fracaso en ese aspecto, al menos ellos iOS ese 5%. Sí, pero las actualizaciones ¿Cuánto pesan normalmente? Son 500 megas sí, pero, pero OTA no implica 3G No tiene por qué implicarte 3G Que tengas que estar conectado En medio de la calle Bajándote 500 megas O sea, sí Que si lo quieres bajar Estupendo Pero ahí entra el concepto De cada uno De que sabemos Que tenemos un límite Pero OTA es Estar tirado en el sofá Y de pronto me salta el teléfono Actualización disponible Pues le das y ya está Aparte que evidentemente eh, No es viable Que las actualizaciones Sigan pesando 500-600 megas Para suponerte un parche Uh -huh. o sea, eh, eso sí, sí, pero no bueno, un... hasta ahora ha sido así, no sé si muy bien si por motivos técnicos que tendrían que realizar o, o por qué motivo, pero bueno, de momento lo que tenemos es eso, medio giga que descargarse que me parece un poco incómodo hacerlo en el, en el teléfono. O sea, eh, normalmente la descarga en el teléfono suele ser más lenta que en el ordenador, sí, sí. al menos a mí me pasa. Imaginarme bajar 500 megas en el teléfono, yo creo que al final iba a ser... No, no iba a ser tan cómodo porque estoy seguro que sí. Si, además imaginaros. O sea, salta una por otra, 500 mega todos <ríe> dándole al sí descargar ya mismo No, si no, eso es la petan. muerte eso es imposible. Si ya se petan cuando hay que hacerlo por ordenador, imaginaros si se puede hacer en el sofá <ríe> si ni siquiera te tiene que ir a encender el ordenador por la noche. Pero tienes, al final tienes por wifi igual Sí, sí, pero lo que digo es que sería más gente todavía y desde equipos que les cuesta más bajar a archivos gordos ah. Creo que a lo mejor el nuevo iOS 5 Pues se instala directamente como se ha instalado siempre Pero a partir de ese momento Pues eh, un poco como Android no Descarga más pequeñitas con, con actualizaciones puntuales De lo que necesiten uh -huh. O como bueno como Android Por poner un ejemplo, pero vamos como los ordenadores en general Sí, o casi todos los móviles eh, Se actualizan ahora pues eso, eh, Los archivos que necesiten Y lo que sea igual, se queda igual Es que aquí parece que cada vez que tocan algo Tocan todo <risa> Y plan, te tengo que cambiar los 500 de hecho te arreglan un par de cosas y te joden otras tres. <risa> es así que sí que tocan todo <risa> O sea, en la prueba hay que tocan todo <risa> lo que sí creo que podemos descartar son widgets por ejemplo y pantalla del, de inicio de, con, con novedades o creéis que, que es posible que haya sorpresa va poco mit lo no, si, dicen sí por el chat que... perdonar que, que una OTA ¿sí? en Android suelen ser 96 megas o 100 megas una cosa así pues la últimas fueron 15 megas Hostias, pues también claro no es el sistema operativo completo que lo que decíamos yo la última que me bajé 14 15 megas también era una menor era... esa es la historia que, 3, 3, 4, que, 3, 4, que te 4. puedas bajar eso 15 megas pues por ejemplo para solucionar un problema de batería pues 15 megas y no tener que esperar a llegar a casa Eh, perdona, es que te he interrumpido. Cuando son las 7 O sea, vamos a hacer una pequeña conexión. <risa> sigue, sigue, Mitch, yo miro. Conectamos en directo. Eh, no sé, no, no sé. Ya no me acuerdo ni ninguna pregunta. Estoy aquí con tres cosas. Si sí, vosotros habla y yo voy metiendo basta por ahí. No, lo del tema de los widgets y demás historias. Hombre, debería. Debería, porque para mí el, el tema de que tiene por defecto iOS me parece ya un poco brillo y un poco quemado claro que si meten widgets o sea si no meten widgets porque no meten widgets y si lo meten porque va a ser una cacho de copia así que la van a dar por todos lados pero vamos a ver ¿eh? y qué, ¿Qué sea un cacho de copia es que vamos no? si si no si no pudieran copiar solo tendríamos el iPhone porque Android es una copia de copia del iOS pero Apple ya sabes cómo es bueno, tengo que reinventarlo Sí, pero hay cosas que no se pueden reinventar más o sea, un widget es un widget es como dar la hora, pues por muy bonito que lo quieras decir sigue siendo un letrerito que te dice dos numeritos que es la hora más bonito, más feo, pero es básico uh -huh. yo eh, a mí es una de las cosas que me tiene encantado de Android estoy, estoy probando estoy usando un Nexus S y lo de los widgets eh, me encanta, o sea, es una ventaja sobre iOS Tremenda, porque tienes muchísima Información a la vista Directamente Bueno chavales, esto empieza, sale Tips. Se hace Lo estás viendo tú para que salga Steve Porque yo lo que tengo abierto no lo veo En MacRumors Pues ahí no... Se me queda tengo, tengo abierto MacRumors, tengo abierto Gizmodo y tengo abierto en Gadget en Español Pero en Gadget en Español falla más que una escopeta de feria Sí, en mi MacRumors Sando me está actualizando. Bueno, pues para ahora... La se acaba de salir, la gente la aplaude dicen que tiene buen aspecto y nada, pues ya lo estoy leyendo siempre que le empiezan quiere. diciendo que, que, bueno, que no se le ve tan mal al hombre y luego después siempre termina diciendo, he visto lo delgado que está? <risa> <risa> <risa> le ha sentado mal aquí no al pobre hombre Hombre, va perdiendo líquido con respecto, va aumentando, o sea, va pasando la quinoa. Es como los conductores de Fórmula 1 que van perdiendo ahí. Bueno, pero veo bastante también, ¿eh? Que, que por cierto, le he leído en Apple Esfera que, que han quitado la wifi directamente para que no haya problemas. ¿Sí? Apple acaba de acabar, hace 10 minutos. Apaga su wifi del auditorio. No quieren problemas de conexión que pueda perjudicar las demos. Pues fíjate bueno que presentarán primero Lion yo creo ¿no? no bueno espérate un poquito hombre Sí, ya supongo que, que Lion será lo que viene primero que es lo que ya hemos visto de hecho o sea, lo, lo que no, menos nos va a sorprender puede haber alguna cosilla nueva pero dentro de que cabe lo gordo ya lo sabemos Bueno, lo primero que, que empieza es, es a decir lo de siempre, pues los datos, esos datos que a ninguno nos gustan, pero a alguien por sí eso le tiene que gustar porque siguen dándolos. Que hay, a él le encanta. 5.200 personas hay metidas y no sé, o sea, yo no sé por qué dan tantos datos estos que no sé. Pues, macho, para lo típico, somos fabulosos, somos la hostia somos geniales, bla, bla, bla. Eso nah, es una conferencia de prensa va a Pues yo le veo delgadito, ya que estamos puestos a hablar, a hablar de este hombre, está delgadito la foto. No tiene buena foto, sí, está delgadito, está como siempre. <risa> estoy viendo, antes, no se me acaba de antes veo un tuiteo ahí de guau, wow, hay una pancarta tapada, ¿qué será que será? Y la estoy viendo ahora que es Pues X Lion. <risa> <risa> hombre, la verdad es que el hombre está delgadete. Pero se le ve sonriente Hombre, no va a estar con cara de pena No, joder, no estoy haciendo pero... ninguna foto en ningún sitio ¿De dónde lo en, sé si En galleta. Pues, pues... ¿Me entienden aquí? O, consultorio sí, consultorio ¿o sí que hay que actualizar manualmente Sí que hay que actualizarlo allá Vale, vamos a ver qué tal está Vamos a aportar nuestra opinión. Bueno, pues por lo que visto Le va a dar el paso a a Phil Schiller para que hable de, de Lion Ah, ya se ha cansado y se vuelve pero más rumos. se estabilizará mucho macho pero es todo texto ¿eh? no pone una pulgada sí. foto aburre ¿eh? yo sigo metiendo fotillos ahí en el este, ya me vais diciendo si tú mete tú mete si se ve Lion demos fotos también no no ¿Papagón? que, que un 5 en la nube, remove ahí está ahí fotitos hombre, para que la gente que esté escuchando pues pueda ver también un poco ya que nos tiene que contar a nosotros que vea algo de fotos interesante, interesantes si sí, les pongo fotos de tetas yo, yo seguro que además de uno se animará ¿no? seguro Pero... que te lo agradecerán. mejor ya. que poner ahí al Steve Jobs que estaba ahí a este nombre <risa> Bueno, ahora nos dirán que han vendido Muchísimo Y, y tanto pues tanto sí. han vendido Que hace un mes y pico que compré Mi iMac y aquí estoy esperando Pues nada, hombre tú no si sabes sabías si me hacer. lo mandan de una vez Porque vamos okay. Pues mira, te dice que Que los Mac han crecido un 28% Y que el PC ha disminuido Un 1% Que hay 54 millones De usuarios activos de Mac Parecen a muy pocos. Dice que las tres cuartas partes de los ordenadores Apple que han vendido son portátiles. Y que no es, o sea, no es genial por el hardware que lleven, sino por el software. Bueno, esto ya es cosa de cada uno. Están diciendo que OS X se lanzó hace 10 años, que está basado en, en Unix. Y la gente pues Está gritando porque están poniendo Capturas de PSX cuando Se lanzó Hace 10 años la nostalgia. Sí, no, la verdad es que hoy he estado Viendo un Un post, creo que era de TWAV O como se llame, ese bueno, como se llame Y estaban Ponían clips de los mejores momentos De, de las pasadas Keynote. Y el, la Keynote Que fue la de la muerte de los S9, estuvo bastante interesante, tuvo que ser divertida, ahí sí, con Atabu. Ah. Me bajé el vídeo hace, bueno, cuando me pasé a Mac, me, me lo bajé y lo tengo por ahí, en algún lado, y es muy gracioso. Mm. Muy ultratomátodo. Sí, es un poco tétrico Nos dice que, que será lo siguiente Pues 250 nuevas Características en Lion Que ya verás tú, una característica será El botón amarillo, menos amarillo, toma Ya tenemos no, Me río para verdad. Y dice que va a ¿sí? lo, Los blogs estos de, de cambios De sistema operativo Y dice, pero qué, qué broma es esta ¿eh? Sí, sí, Es que algunas tienen que ser totalmente surrealistas estoy viendo la foto de, de la presentación de cuando estabas Steve todavía eh, que sale claramente las tres cosas eh, yo creo que, que lo que hablábamos ¿no? que va a haber algún tipo de interrelación entre los dos sistemas operativos y la nube que yo creo que va a ser lo más interesante del día de hecho mira una de las de las diez que van a presentar hoy son gestos multitáctiles vamos nada que no tuviéramos en Snow Europa, pero vamos a ver Que hacen Pues que si ahora abres un poquito los dedos más que antes Te hace más tú ah, Joder, increíble, mágico Y dice que eso Que el, es el, el swipe con, con varios dedos El, el pellizcar Que las, las barras de desplazamiento Han desaparecido, igual que las En las betas de, de Lion Que es como IOS Yo supongo que será Como pasa ahora en, en las betas que lo dejarán, que tú puedes poner si quieres que se desactiven o si quieres que sigan ahí. Que es de agradecer el darte registro. Eh, te reclaman por el chat que pongas tetas, tío. <risa> ¿Mete? Joder, ¿qué hora. Me algunas, yo qué sé. <risa> bueno miraos el blog de Cerote, que no. estaba viendo yo unas capturas de Android y pime un par de no Me puedes poner las tuyas, tío. No he dicho que fallas femeninas. Yo, una, una ley. <risa> Que, que para los pocos que estamos aquí encima lo vamos a echar, vale. Segunda, que también lo habíamos visto. Aplicaciones a pantalla completa. So que yo después de, joder, yo después de probarlo hay algunas que están muy bien. Sí, pero a mí eso es un poco lo típico que pasa con Apple, ¿no? Eh, los que venimos de Windows, nada más llega Apple decimos, ah, yo quería maximizar la pantalla, no, no se puede, además es absurdo, no te hace falta ninguna que quieres tener toda la aplicación ocupando toda la pantalla, te llamaban toptos. y ahora de repente, que tenemos pantallas mucho más grandes que por aquel entonces y con una resolución mucho mayor o sea que podemos mostrar más información por lo tanto, menos necesidad de tener una pantalla a, eh, o sea, una aplicación a pantalla completa, de repente nos lo van a vender como que es la repera. Pues eso es como cuando se llevaban hace un montón de dinero las gafas grandes, se dejaban de llevar el <risa> Pues ya está Siguiente característica Mission Control ¿Ves? Eso está muy bien Eso doy fe. Bueno, está semi-bien Lo voy a dejar en semi-bien Me he echado un poquito para atrás ¿Me refrescáis un poco de, de qué iba? Porque lo vi hace tiempo Y es lo que os comentaba No volví a ver Mucho la... Pues Mission Control Es eh, una mezcla Entre los espacios Y el exposé. Lo que te hace Es que te muestra Arriba Todos los espacios que tienes Y las aplicaciones en pantalla completa a la derecha del espacio en el que están. en el, uh -huh. A la izquierda del todo te sale el dashboard. Y en medio de la pantalla te salen todas las aplicaciones en modo expose que tienes de ese espacio. Pero hay una parte mala que es la que a mí no me gusta o soy un muñón. Porque cuando tú aplicas eso, pues imagínate que tienes seis ventanas de Finder. Pues te salen las seis ventanas de Finder apelotonadas, que no se separan una de la otra como cuando haces expose. Uh -huh. Pues eso es lo que yo veo mal o oh, no he sabido... Claro, porque quieren enseñarte como mucha información entonces todo lo que es similar te lo agrupan, ¿no? O sea, en este caso las ventanas de Finder es como si tuvieras eh, cinco ventanas de Explorador cuando no había pestañas y que te lo agrupa todo en una. Mm, eso es. Y entonces, pues... Es a mí una de lo... las cosas que más me gustaban volviendo a la comparación PC-Mac... Lo que es de la interfaz, el, el expositor y el dashboard, eh, es una cosa que siempre he echado muchísimo, al menos cada vez que vuelvo a usar en el PC. De he hecho, el ratón a una esquina y no pasa nada. <risa> <risa> y me quedo con una cara de jo. Bien es sí, cierto ¿no? que Windows 7 sí incorporó lo de arrastrar la ventana hacia un lado y que ocupe la mitad de la pantalla o maximizarla y para arriba y me pasa lo contrario en el Mac, que luego lo hecho mucho de menos y aunque haya aplicaciones que lo están copiando eh, no lo hacen bien del todo, ojalá yo utilizo Cynth y sí lo hace muy bien eh ¿Cuál? Cynth C I N C I H ah, sí. sí Vale pues ahora está muy bien eh yo probé Dale. la de HyperDock eh, y sí funciona bien pero no va tan fluido como en Windows ni muchísimo menos Aunque ha mejorado con las últimas revisiones Pero sigue se sigue notando que es una aplicación Que está por encima y que no, no va al 100% Yo estoy muy contento con ella pues bueno. bueno, para no, para no desviarnos mucho Estos siguen al suyo Siguen con, con Mission Control Están diciendo que, que la interfaz de Safari Se ve muy bonita sin barras de desplazamiento Que se parece mucho a iOS No sé si hablarán de Safari Pero ya voy adelantando que Una cosa nueva que han puesto es el gestor de descargas y es que a la derecha de la barra de búsqueda de, de Google hay un botoncito con una mini barra de progreso que si tú le das ahí se despliega, es un desplegable y ves todas las descargas. Ah, está chulo. Bueno. Están comentando ahora que si haces dos, con dos dedos mmm, swipe, vamos, arrastras para un lado o para otro, vas hacia antes o hacia atrás. O la siguiente pestaña, no te olvides Más gesto multitáctil, vamos. Sí, ahora ya pues todo se ve al multitáctil. Ya sabéis que yo tengo mi teoría de la conspiración de que este es el último sistema operativo así de ratón y todo eso. Luego todo va a ser algo raro. Sí, pero el problema va a ser... El problema de tocar la pantalla es que pues imaginando una pantalla de 27 programas. O sea, una que es un poco la... Dentro de los estándares la más grande que hay. Si te pones lo suficientemente cerca, como para tocarlo de forma cómoda, está demasiado cerca para verlo a la vez. Y es un poco complicado cómo cómo van a resolver eso. Además de luego el tema de teclear. Eh, mientras haya que usar un teclado, eh, es un poco el teclado pues ya está entre medias. Ya ya te impide acercar la pantalla tanto como te gustaría para toquetear todo, ¿no? No sé, yo no termino de ver claro lo de los sistemas con pantallas táctiles hasta que todo cambie demasiado, digamos. O sea, lo, la forma de usar el ordenador cambie muchísimo. Yo es que, que es más que plataforma? más que una pantalla táctil, eh, lo comentaba, no sé si era hoy o era el, el viernes con, con Lal en, en Twitter, que yo creo que va a ser como un tipo de teclado pantalla. Así como pues tú tienes una cosa parecida un iPad, así un poco más estirado, y ahí lo tienes todo. Eh, se nota que tecleas poco. Yo me paso de tecleando y jamás podría imaginarme algo así. Bueno, o sea, luego para, tú a lo mejor es más cómodo, ¿eh? Vete no, a saber. No, sí. O sea, no. Teclear <risa> en una superficie plana totalmente de cristal es incomodísimo. A ver, puedes teclear un poquito, eh, escribir un correo, incluso un poco largo y tal, la pues en el iPad es más o menos cómodo, pero no es nada comparable al A hacerlo en un teclado de verdad. Y luego está lo del plano. O sea, eh, si la pantalla la tienes más o menos recta, las manos como las tienes que poner para escribir, o, sea, o lo tienes bien para verlo o lo tienes bien para teclear. Pero vale, eh, han sacado ahora un nuevo fotoboot, parece ser. Sí, que te, te detecta la cara y tienes efectos 3D y cosas así. Qué bonito fotoboot, con la que todos nos debes, Hay digamos. pajaritos muy parecidos <risas> a Twitter por ahí Yo, yo creo que Photobooth es esa aplicación Que la ejecutas dos veces y siempre con gente ¿Tantas? Yo por eso digo lo de desvirgarse Porque siempre toda la gente O un grandísimo porcentaje De los que tocan un Mac por primera vez Lo que hacen es Photobooth, ponen la cara tonta La cambian Y dices, ya, ya he probado un Mac Y ¿Sí? luego no vuelves a usarla nunca más En el iPad 2, sinceramente La, la he ocultado, porque no puedo borrarla Pero si no... Estos siguen con comisión control. No sé por qué se han ido, han saltado al fotobús, pero siguen comisión control. Y nada, están diciendo que lo que ya se sabe. Si, si veis una de, de, las, de las capturas que, que hay por ahí, la voy a poner también. La cosa está en que eh, la voy a poner ahora mismo. La cosa está en que arriba te salen los espacios las aplicaciones en, en pantalla completa. Pues tú desde ahí mismo puedes ir agregando, quitando espacio. Dios. Bueno, es otra opción más, no tienes que quitar preferencias del sistema. También lo que pasa es que esto ganaría mucho más con un vídeo en vivo. Viéndolo así, para nosotros ahora mismo es, y sí que con esto hay arroyos y ya lo hemos visto. Y más cuando realmente lo que estamos esperando es a la chicha. Claro, a iOS. Están calentando motores Steve Jobs Pues está reservando Para lo bueno Steve Jobs Va a salir Dentro de 5 minutos Cuando acabe Phil Schiller Va a contar Cualquier tontería De, de las cifras Del de, de Iphone De IOS Y 30 segundos después va a decir Bueno, yo dejo Con Scott Forska <risa> Y ya está mi buen amigo Por qué están preguntando En, en el chat Tejedor Está preguntando que sí, todo esto de, de Vision Control es, es muy bonito, pero ¿qué pasaría cuando tengas dos monitores? O sea, ¿Cómo se representarían las cosas? Pues buena pregunta no. pues, y Imagino no. que lo presentaré en, en el monitor principal mm, ¿Cómo pasa ahora? No. Expose ahora? No, expuse. No, por lo hacen los dos monitores Sí, ya os sé Y me salen en, en cada uno del monitor Las ventanas que tiene Bueno, vamos a ver Cómo, cómo lo hace Porque cuando hace lo de los espacios Sí que salen los dos monitores Uno pegado al otro En cada uno de los espacios Pero No sé cómo, cómo van a hacer Y nos han pasado un par de enlaces De, de streaming en, en directo A ver qué tal se ven Bueno, los que tengáis en su banda Ponedlo <risa> Eh, de momento no me agarro <risa> ¿Y esto? ¿Qué? ¿Sí okay. Aquí Office Depot, Best Buy, SANS, Amazon ¿Qué es esto? No, pero eso es... Está hablando de, de la Pepe Store Han saltado la Pepe Store Ah, vale, vale Y como bien han apuntado en el chat Que lo ha dicho Hanale, creo Eh, los iconos parece que se van a llevar metálicos otra vez. Sí. Ya se llevaron y ahora han vuelto. Con el, el tema del iCloud, e pues que va a ser metálico, pues. Ah, mira, eh, una cosita bastante interesante por lo que estoy viendo. Eh, van a poner a App in Purchase eh, o in App Purchase en, en Lion y Push Notification. Esas son buenas noticias. A ver si el Push Notification eh, está bien conseguido porque vamos bueno, un ordenador que tenga pu pues tampoco es ninguna vamos bueno, no hay ninguna panacea el ordenador está conectado todo el rato a internet no okay. pero supongo que será un poco como hicieron con el cómo que se llama esto con el, la aplicación esta eh, con el eh, con el FaceTime que tengas una pequeña aplicación en segundo plano que te abra la principal cuando uh -huh. recibes un aviso uh -huh. sí vamos a ver Ahora están ejecutando el, el launchpad, que es como, es como el, el, este, el dashboard del joder, lo diré, el dashboard, bueno, es como la interfaz del iPhone. Entonces tú ejecutas eso y ves unos, unos iconos tamaño puño en la pantalla, y tú desde ahí pues ejecutas las aplicaciones o arrastras carpetas, igual que haces en, en iOS. Yo supongo que esto al principio, pues nosotros no lo vamos a utilizar ni al principio ni al final. Pero la gente nueva que venga de comprarse un iPhone, pues sí que lo va a utilizar porque van a tener ahí sus aplicaciones. Uh -huh. La siguiente característica es la de. Bueno, no sabemos cómo traducirlo al castellano. Es la de. A ver, bueno, te lo explico y acabo antes de inventar un nombre. Dices? Sí, esto que tú. Eh, reinicias el, el ordenador y te aparece con las aplicaciones que tenías como las tenías. O quitas una aplicación y cuando la pones vuelve a aparecer otra vez como la tenías. Uh -huh. Supongo que, que luego presentarán el tema de, de las versiones, que, que es esto, porque claro, tú estás escribiendo un documento Y o estás con una hoja de Excel mismo, pues tú estás ahí con tu hoja de Excel y, y dices, ah, pues voy a probar a hacer estas cosas, y empiezas a hacerle perrerías y al final no funciona nada. Pero claro, si te lo vas guardando, es como vuelves tú para atrás. Entonces el tema de, de las versiones es que es como una especie de, de time capsule o de time matching, mejor dicho, que lo que te hace es que tú vas viendo para atrás en el tiempo las modificaciones que has sido hecho y te quedas con lo que quieras. Son deshacer, avanzar, vamos. Sí, pero estilo AP. Yo quiero ver notificaciones en el iOS estilo AP. Como, como, lo, como lo otro era un hibernar, más o menos. Sí. Pero que funcione bien, porque la verdad es que hibernar pues, funciona de aquella manera. Bueno, no pues, sé, eh, a mí siempre sí, me ha funcionado bien. Eh. A mí me ha encantado, vamos. vamos Tarda, sí tarda, tarda. muchísimo al final ¿Qué tarda y Hibernar, no te hablamos de Lion Te hablamos de Windows Ah, de, vale, vale, vale Estoy no, es es que con tu yo... libro y no, no, no, no estás de lo que estás No, estoy aquí con tres cosas Pero eh, el, el hibernar este en Windows Yo nunca lo he utilizado sí, Una vez creo que sí Sí, pero no me acuerdo bien Pues es útil. Eh, yo normalmente trabajo pues, con varias cosas abiertas a la vez y las tengo de cierta manera. Digamos que me lleva un rato preparar eh, el equipo para trabajar. ¿no? y Entonces yo sí lo uso muy a menudo. Porque pues, cuando me voy a comer y luego vuelvo, pues no tengo que dejar el encendido ahí un buen rato. Y sí que puedo retomarlo con cierta rapidez. Sí que es cierto que tarda, tarda bastante más que un encenderlo, pero no tanto como encenderlo y abrir todas las aplicaciones y ponerlas como las tenía. O sea, que a mí me parece interesante esta característica y si encima es más rápido que en Windows, mucho mejor, claro. Bueno, sigue instalando ahora con las versiones. si, sí, o nosotros hablamos muy rápido o ellos van un poco lentos. <risa> lo de lo de las versiones. Mmm, Podríamos estar hablando un poco de iCloud ahí. O sea, no sabemos si se va a guardar esto. Es que yo, eh, una pregunta que me hago es si iCloud va a ser solo un iTunes en la nube o si va a haber algo de Dropbox también. Hombre, eh, Mitch ha tenido instalado las betas del iOS uh -huh. y no tenía iCloud. Y esto funcionaba. Otra cosa es que se integre y que tú sería fantástico que puedas mmm, sincronizar diferentes ordenadores con lo que tengas abierto en uno y abierto otro y abrirlo, pero ya me parece demasiado bonito ya. que es una cosa fantástica. A mí, por ejemplo, hoy Dropbox me, me ha salvado de una buena que tenía un proyecto que no sé por qué ha desaparecido la carpeta Y eso me he ido a Dropbox, he ido a la última fecha donde aparecía el archivo guardado, le he dado a restaurar, y, o sea, como si tuviera una time machine funcionando constantemente, vamos. Y he reciclado el, el archivo sin problemas. Yo, por ejemplo, en el trabajo todos mis documentos los guardo en Dropbox. Yo, de hecho, cuando escucho a alguien decir que estaría bien que Apple hiciera un Dropbox, me echo temblar. <risa> Digo, no, no, que Dropbox se lo dejen como están y que sigan funcionando en todas las plataformas. Eso mismo. Eso. No queremos alternativas de Apple, que nos den por culo. Yo, eh, yo tengo claro que no quiero... Vamos, el servicio que da Dropbox, a mí me parece fantástico. Yo, de hecho, tengo una cuenta de pago porque necesito bastante espacio porque meto todo el trabajo. Y estoy encantado, tal y como como funciona. Y me funcionan todos los equipos. Me ha facilitado muchísimo el tener... El poder usar Windows y Mac a la vez, en distintos equipos. O sea, no tengo ganas de que Mac empiece a tocar la narices. <risa> ah, pero en este caso, ¿no? Y que saque su solución, que sea solo para ordenadores con Mac o... No, gracias. Estoy bien como estoy. Como están comentando en, en MacRumors... Eh, Apple se está tomando un montón de tiempo, llevamos ya 25 minutos y son cosas que ya habíamos visto la mayoría, ¿eh? Uh -huh. O sea, se lo están tomando con calmita. Bueno, la mayoría no todo, ¿no? ¿Han sacado algo nuevo? Bueno, sí, lo de las push notifications. Y el fotoboot a pantalla completa. Joder, es que lo de fotoboot yo ya por eso Me lo voy a comprar, ¿eh? <risa> Y espérate que no sea también una característica clave de, de iOS. Que digan, ya iOS va a tener... Toma, Fotobus, que te sigue el jeto. <risa> iOS 5 con Fotobus, sí. <risa> en fin. De sí, momento sí. yo diría que aburrido, ¿no? Lo que estamos viendo, porque ya lo hemos visto. Esta película ya la no hemos visto, eso mismo es que hace todos los años lo mismo Apple o sea, si, bueno, ahora porque toca el turno de, de Lion y, y ya está, pero el eh, año pasado por ejemplo, estos últimos años si recordáis cuando hacían en febrero o marzo, marzo-abril depende del año la, el, el pequeño avance de la versión de iOS que tocaba uh -huh. te presentaban las características principales, todo muy bonito a la como mola y venga en tres meses saldrá la versión definitiva Y luego llegamos a la, a la WWDC y volvieron a repetir la imagen otra vez. Otra sí, vez. siempre ha sido más, muy aburrida. Las mismas características que ya hemos visto tres meses atrás. Entonces, ¿para qué puñeta, me lo enseñas otra vez si ya lo he visto? Y encima no me vas a dejar usarlo mañana. O sí, o esta vez sí me dejarás usarlo mañana. Pero Lion supuestamente esperemos que esté disponible hoy o mañana. Vamos, es que si no está hoy Pues yo cojo una garrafa de gasolina y me quemo A lo ponzo, porque después de aguantar todo este tostón A mí me han retrasado el envío Del iMac Un par de días, coincidiendo con Estas fechas, me sale El viernes cuando iba a salir hoy Quiero pensar Que es porque me va a venir con Lion ya Pero seguramente soy Demasiado optimista Pues imagínate lo mío Que llevé una Time a la Apple Store porque murió Me van a dar una nueva pero me dicen que hasta el miércoles No me la envían <risa> ¿Y qué la, pasó sí, la, ¿Eh? la mía? Porque la ¿Eh? mía me está dando guerra Pero funciona, funciona, el wifi iba mal Lo llevé, me dijeron que a lo mejor era por la clave O sea, por la distancia no, no, la, tal. La, la mía se apagó y no se encendió más Es cosa de alimentación que cuando la enchufaba es nabía un y muerta Ah, bien Así que me dijeron, bueno ya te tal y dije, pero más o menos dice, pues supongo que saldrá el miércoles. Y yo pensaba interesante, te mando a una nueva. Pero es un detalle, porque el, disco duro, el disco duro de la vieja me lo dan también, ¿eh? Que son 500 gigas. No, ahí, ahí, es una de las cosas que no me gustan a mí de las de las tiendas. Es decir, cuando tú vas y te dan el disco y te dan una nueva y tal, dicen, oh, encantadísimo. Pero eso digamos que se paga entre todos Y quien no tiene una tienda cerca eh, No tiene ese servicio Y lo está pagando Porque yo he tenido, como supongo que sabéis Problemas con Productos no comprados En, en la Apple Store Si sí en un distribuidor premium Y veo que el trato es totalmente Distinto y como que les están Haciendo El vacío un poco o sea Queriendo eh, Potenciar mucho el 20 a nuestra tienda A comprar y luego te vamos a dar un servicio Excepcional No, o sea, es que si ellos tienen jugar... Tienen su, su propia Filosofía, entonces si Intentan cumplir la rajatable independientemente Supongo que es de lo que hagan el resto Porque si tienen un, un reseller Que da un servicio cojonudo No creo que, que le hagan Lo obliguen a dar peor servicio No, no no es que lo den peor servicio es eh, Lo resumo muy rápidamente me compré el iPad y me vino con un toque con Un toque Toqué además que, pues eso, que que no gusta ¿no? Cuando te compras algo nuevo y te vale una pasta Lo envié y me lo mandaron de vuelta Con excusas de lo más absurdo Y luego, pues yo mientras veía mi iPad mmm, Con ese defecto que me lo mandaron de vuelta Pues sabía que mil personas envían sus iPhones Y se los devuelven nuevos Con excusas de lo más... O sea, simplemente porque se te ha rayado Pues lo mandas, que le dices que se escucha mal Y te mandan lo nuevo y tú te quedas con cara de tonto diciendo, o sea, yo como le no he en un reseller en vez de en Apple Store no tengo este servicio o sea, a ti te dan un disco a mayores y a mí no me cambian algo que me han vendido mal ya, pero ahí supongo que ya entran más, más factores o el, la calidad de servicio requerida no es tan alta pero bueno Bueno, vamos a volver al, al tema porque sí, bien, por pronto, antes, antes de que sigáis eh, nos dicen por Twitter Apkano, 1978, que si no estamos muy negativos o un poco negativos que cree que los servicios ya. van a situar a Apple por delante del mercado Ya le he contestado Ah, que las contesta, pero cuando está en público por Dios Ah, no yo digo que son muchas las decepciones que nos hemos llevado con con estos estos eventos y nada pues cuando salgan las cosas buenas pues nos alegraremos pero es que digo, que de momento no, es un tostón oh, claro no es que no creo que seamos negativos es simplemente que lo que estamos viendo ya lo hemos visto hace cuatro o cinco meses ni más ni menos yo yo de hecho eh, he empezado diciendo que espero novedades interesantes o sea, Yo estoy con Pero sí que. no sé, sea, ha debido ser un poco mis, que no contaba con verle así y tal, metiendo cañitas, yo, yo pensaba que venía un poco con, en ese papel, ¿no? Como siempre me estoy metiendo un poco con Apple. Anda. Y, y quizás sí que les estamos metiendo un poco de cera, pero bueno, eh, lo que va a sobrar hoy es gente que le alabe. Sí, o sea, sí, sí. No hay ningún problema. Si hay que meter un par de pullitas, pues se mete. Ah, hombre, eso siempre. <ríe> Eh, han, han dicho dos, dos cositas nuevas que están muy bien las dos una es Airdrop que es, había antes un, una aplicación que no me acuerdo el nombre que hacía exactamente lo mismo y era súper sencillo y es que tú pues ahora te metes en Airdrop que está en el menú del, del Finder a la izquierda y sale la gente que, tiene, pues, que tendrá Lion que está en tu red local y directamente pues sale su foto de usuario ahora las fotos de usuario son redonditas en vez de cuadradas porque en el login te salen las fotitos redondos bueno pues tú arrastras ahí el archivo y automáticamente al otro le sale un pop up que le dice te están mandando un archivo lo quieres recibir sí y ya está no hay que hacer nada más pues, oh, es como el... transmitir archivos en un chat o una cosa así ¿no? sí Se pero si no, no usuario un y nada eso está muy bien muy como bien como más o menos Ese era es el, el programa que no me salía el nombre, el Drop por, por cierto, una preguntita. Bueno, supongo que las versiones que tienes tú no, no aparecerán. ¿Estos iconos tan redonditos y tan así uh -huh. tan, son los definitivos? Porque a mí no me gustan nada. Esos iconos son los iconos de usuario. Solo los de usuario. O sea, tu, tu usuario tiene ese, ese tipo de icono. Al iniciar sesión, en la ventana de, de Login... No, me pues... refiero, por ejemplo, el mail. Pues aparece el iconito de mail de Aguilucho como estampado en una, en una moneda de plata. Uh -huh. Yo en, en la beta que tengo ahora es son iconos normales. No, es lo que me preocupa, es que no me gusta porque es, lo veo como muy unificado todo y luego no tienes... Es que se llevan los iconos feos, últimamente ah, en todas partes. El, el, el empezó, empezaron ellos con el iTunes, pero luego Chrome, no sé a vosotros, pero a mí el icono no, Me gusta no, me me gustaba, me gustaba más el antiguo, tiene razón. Y Estoy viendo un gracias. mail eh, que ya lo habían presentado Pero no, no me acordaba, no sé si era exactamente así Cuando lo presentaron Muy tipo aplicación que se ha hecho muy famosa en, De correo electrónico Sparrow mm, Yo es que Sparrow no, no lo he probado Pero este mail es clavadito al del iPad Y ¿Sí? la verdad es que funciona perfecto En el, en el chat Tejedor estaba preguntando si sí, se sigue integrando bien con Gmail y le voy a decir que perfectamente que cuando le das a crear una nueva cuenta es como en el iPhone que te dice Exchange, Yahoo, no sé qué, no sé qué IMAP y Gmail y si seleccionas Gmail te vuelca los contactos a la agenda el, el iChat lo puedes utilizar con Google Talk y... Y, y bueno, te configura todo y te mapea las carpetas que tengas en Gmail y todo eso ¿Cosas buenas que tiene? Pues el tipo de vista, que está muy bien Porque a no ser que le pusieras un plugin El, el mail normal te lo mostraba, o al menos yo no he sabido ponerlo Te lo mostraba la parte de izquierda, pues la lista de, de mensajes La parte derecha, arriba, la lista de mensajes el... No, en la parte izquierda La la izquierda Sí, las carpetas a la izquierda, arriba lista de mensajes Y abajo el cuerpo del mensaje Y ahora es más como cuando tienes el iPad en modo horizontal A la izquierda te salen los mensajes Y si tiras un poco para atrás con un botón estilo tipo iPad, te vas a las carpetas Y a la derecha, en cadena además Te las muestra, pues se ven En las fotos, mira, las voy a poner mismo mismo. Se ve como las conversaciones son En cadena, está muy muy bien O sea, Mail es de lo que más han mejorado Y es un, es un gustazo utilizarlo Me tocaba, ¿eh? Yo de hecho sí, Igualmente sí, sí. muy, muy, muy iPad Eh, sí, sí. yo espero pero creo que va a ser otra cosa que me va a quedar con las ganas que pongan alguna función para cambiar el tipo de letra porque volviendo al iMac de 27 ya probé uno y es insufrible o es sea, sale la letra pequeñísima y no hay forma de cambiarla en todo el sistema operativo tienes que ir aplicación por aplicación y algunas no te dejan otras funciona mal y espero ver una solución pero no sé si la veré Ajá. Eh, también están comentando una cosa que ya se sabía hace unos días y que no es así en las betas y es que te van a distribuir solo una versión de Lion y si tú quieres hacer las servers te instalas una aplicación de, de la App Store. En las en las betas podías elegir una u otra. Igualito que con Windows 8 que ya se rumorea que vamos a tener otra vez Ultimate, Penultimate, Super Ultimate pero aquí hubiera preferido que hubiera seguido como las betas eh, que, que fuera gratuita la versión server aquí a ver cuánto es el palo yo este, la verdad es que nunca utilizo la server y no te sé decir hombre yo sí que veo bien que lo pongan como algo aparte es algo que solo utiliza hostia qué sí. putada Sí, señor no more disk Lion será disponible solo en la app store gracias gracias no gracias no macho hay gente que lo que dije no no esto lo dije yo hace tiempo Y no me puedes decir que no. No sé si lo dijiste o no. Vamos, el que iba a estar en la Apple Store creo que estaba claro. Eh, que pero sí, solo iba a estar en la Apple Store. Pero me parece fatal con las conexiones que hay hoy en día en España y en el mundo. Sobre todo en España. <ríe> pero bueno, en Venga, coño, que 4 gigas que ocupa, te lo bajas. 4 GB es un rato. Pero bueno, al fin y al cabo, eh, vas a tapar más en la tienda. Sí. Nada, nada, perfecto. Además, es que, bueno, en, en el último podcast que mío que publiqué ayer mientras paseaba la perra dije más o menos cómo, cómo funciona. 30 dólares. Sí, señor. Sí, vamos a ir sacando la visa. Que 30 vamos dólares. A ir a comprar. $30. Hostia, compradito ya. Hombre. Ya empezamos a animarnos. Sí sí, ¿Veis? sí, sí, sí. Está ya empieza esto a volar está mola. Ahora cuando... Uh, uh. <risa> uh. Pues yo acabo de leer una palabra que no me, que no me gusta nada, que da mucha seguridad, que es lo que odio de o sea, lo que trae los problemas en el iPhone es sandboxing. De que las aplicaciones estén encerradas en su cajita. No, pero eso también y... lo tienes en Chrome, por ejemplo. O sea, es algo bastante común hoy en día, pero lo que pasa es que eso no quita que no haya una zona común. Sí si sí, cuando se hace bien es bueno O sea, se refiere a todo el tema de memoria y cosas así más que a ver es que me hace temblar 29,99 que hará el cambio 1 a 1, está claro, ¿no? sí, claro, está claro que sale una nueva desarrolladores <risa> hoy y que va a estar en julio no te dicen cuándo, supongo que el 31 de julio a las 11 y media de la noche pero en julio Pues nada, esto sigue me sigue dando alas para yo seguir planteando que los MacBooks que van a salir próximos van a venir sin, sin unidad de disco Ya está más claro que el agua Bueno, ya Scott Forrestal sube a... para hablar de iOS 5, por fin Sí, con un ojo los mira a todos y con el otro ve la de telecinco. <risa> Momento, creo que una sorpresa muy positiva eh, 29,99 Aprende Microsoft aprende Microsoft eh, eh, mm, No puedes comprarlo eso Nunca eh, Apple te cobra 29 Pero porque es el único que te va a vender El equipo que funciona con él ¿no? Así que hablemos de un Hackintosh Que solo sabe que es Un grupo reducido de personas No puedes comprarlo porque ellos Donde sacan la pasta es En el Yo estoy diciendo, no, no, si mi sistema operativo es muy barato Claro, pero es que te estoy metiendo una buena sí, salada por el ordenador Evidentemente pero, eso solo te cobra el, el sistema operativo Pero como usuario, yo quiero actualizar mi sistema operativo De uno a otro y pago 30 euros En otro, si sí tengo que poner la visa Y vender medio riñón Para pagar Sí, el correcto, pero volvemos a lo mismo Te has comprado un ordenador y te has gastado como mínimo 900 euros Sí dejando de lado algún iMac baratito en el que te ha gastado mucho dinero para el hardware que has comprado aparte de la calidad de los servicios añadidos y todo lo que queráis o sea sí estoy de acuerdo que no es lo mismo un Acer de 400 euros que un vale pero eh, yo creo que es muy injusto comparar los precios de los sistemas operativos porque los modelos de negocio son totalmente distintos bueno ojo que está comentando Patuflins eh, en en Twitter que si va por la App Store, el cambio no será uno a uno, como está pasando con, con el resto de aplicaciones. Acordaos que las de las de un dólar son 80 céntimos. ¿Tiene Sí, bueno, a ver. Eh, Volviendo solo un apunte más con el precio del sistema operativo, si os parece normal que un sistema operativo cueste eh, 30 euros, entonces quiere decir que los precios de las aplicaciones son todos una burrada. Cuando una pequeña aplicación que te hace una cosita, te piden 20, 30 euros... Bueno, me pide 20-30 si el sistema operativo hemos dicho que está muy bien que valga 30. Sí, sí eso para, de para la mí las aplicaciones ideales son las que cuestan 10, 12 dólares. incluso aún así, o sea, eh, está comprando todo un sistema operativo con, con una pequeña aplicación. O sea, no... Ahí se ve que realmente el sistema operativo no te están cobrando lo que vale. Y si no es que todos los demás desarrolladores te están tangando. <risa> vamos a ver yo creo que el precio ideal de un sistema operativo son 100 dólares ¿vale? lo de Lyon y lo de Snow Leopard me parece fantástico genial porque como usuario me beneficia pero efectivamente es barato para lo que te está ofreciendo ahora pagar 400 500 euros por un Windows completo me parece una auténtica tomadura de pelo totalmente de acuerdo o sea, o sea, si el Windows voy 3, a la llega, como te digo una cosa te digo la otra por eso o sea, si a mí el Windows el el ¿cuál es el, el máximo el Ultimate okay. me lo vende por 150 dólares o 150 euros si me quieres eh, o 120 mejor incluso eh, no me planteo quizás piratear hay habrá gente que sí pero yo al menos creo que es mi límite para decir bueno si está bien el sistema operativo funciona bien no como el Vista te estoy hablando el Windows 7 Eh, me planteo, como igual que en su momento, pues cuando Leo Parco estaba 129. Te digo lo mismo. Ahora, ¿me cobras 150 dólares o 150 euros por una versión que está capadísima, que es la home premium esa que te vale para tomar por saco? Pues a tomar por saco. <risa> <risa> no. Pues ya puesto. A todo esto. Eh... El Scott, pues sigue pues, con, lo, con lo típico No os estáis perdiendo nada si estáis escuchando el stream Porque estamos con lo de, hemos vendido un montón Somos guays, millones, decenas de miles Etcétera, etcétera Vamos, que se están chupando las tal <risa> Un poquito Y curiosamente ah. ha, basado, ha salido Scott Forster Sin pasar por Steve Jobs Está ¿Eh? en reanimación o sea, No digo nada y lo digo todo <risa> El hombre se ha pillado un cabrón como el que se ha pillado el rey eh. Yo no te quiero decir nada Que se ha pillado un cabreo Que se va a pillar un cabreo como el que se ha pillado el rey Con lo del estado de salud ¿Mm? Hombre, iOS 5 Después de darte los datos, que son Muchos números Muchos aplausos, pues Dice iOS 5 y todo el mundo aplaude <risa> Si es que lo que es todo el mundo <risa> Estamos esperando Aquí van Mayor Release un poco otro wow 1500 nuevas APIs voy a decir yo 200 nuevas features y van a decir 10 notificaciones, venga, vamos con la primera vamos con interesante venga, notificaciones qué falta hacer? una mejora ahí, madre mía Están diciendo, somos conscientes que nuestras notificaciones han sido una puta mierda, pero no pasa nada. Ahora lo arreglamos. Vamos al a principio, al, las al principio no había, luego os hicimos una, que eran una basura. Ahora nos vamos a hacer las buenas. Que básicamente Apple es así. Pero claro, cuando presentamos las malas lo dijimos que eran la hostia. <risa> en Apple espera, <risa> Apple mostrando <risa> las no. malas que son las actuales. Entonces, dijimos dicho? que eran buenas y nos creísteis je, je, je, y se ríe ahí por lo bajini esto es como cuando Jobs presentó el 3G y dijo que tenía la curvita que era genial, que se sujetaba muy bien y que era muy cómodo y luego presenta el 4 que es totalmente recto y dice, si la curvita está sujetada tú siempre que pasa esto acuérdate de lo que te he dicho de las gafas grandes <risa> Venga, pues Dios, es que en calle está con mucho retraso, me cago en la leche. 225 millones de cuentas, yo creo que aquí, además del tema de las... Perdón, de notificaciones, los... perdón que te interrumpa, no. notificaciones actuales se interrumpen según Apple, la solución, Notification Center. Vamos, que es, venga, vamos a fusilar a Android. Un sitio global para todas las notificaciones, ¿a qué me suena eso? <risa> Pues es una sí. pena porque a mí las actuales no me disgustan del todo. Me, me parecen insuficientes, pero no para quitarlas. No a mí me parecen para para bajar a alguien. A mí no me gustan mmm, por muchos motivos. No me gusta que esté tomando un café contigo, eh, tenga teléfono encima de la mesa y me escriba alguien diciendo ya has terminado de tomar café con el pesado trek y que tú lo ves. <risa> <risa> Chacho, tú móvil ahí de la mesa. <risa> Además es que el no teléfono ves. se enciende con el globito ahí, y aunque tú no quieras, pues si se enciende el al teléfono alguien. Te arrastras mira. un dedo desde la barra superior y se despliega las notificaciones. ¿A qué me suena eso? Como están diciendo en el Twitter, ya tenemos el primer reinvento de la tapa. Bueno, y además que es, que es verdad, eh. Como la había tiempo... hecho antes. La barra superior tiene tres píxeles más, totalmente nueva. O sea, notificaciones del tiempo y acciones en las acciones de Apple. No interrumpen animaciones de arriba. Esto quiero ver yo en vídeo. Claro, esto lo estamos contando así tanto tal, pero luego, visto en vídeo, cambia. Visto en vídeo dices, pues sí, es lo mismo que había en Android, pero bueno. Ah, no, es que leyéndolo no lo estamos diciendo. Voy este nuevo No, a ver. Uf, cómo se ve en esta imagen. Uf. Vale. Las fotos, desde luego, son clavaditas, son muy parecidas a lo de Android, pero oye, que es que lo de Android es cojonudo. Es que hasta lo de arrastrar es como lo de Android. Pero, pero volvemos a ver antes, es que Android lo ha hecho cojonudo, entonces, ¿por qué no van a copiar Android? Ya, pero me parece raro, porque Apple siempre... Eh... Dice que siempre lo reinventa Yo creo que sea siempre así Pero por lo menos lo, lo oculta De alguna manera para venderte la moto Y que lo han reinventado ¿no? Bueno, y tenemos notificación de Naku Que en dos minutitos se nos conecta Pero es muy que bien, muy mí, bien eh, Me extraña lo del botoncito este de abajo del Que es de Android de, pero, extraña, ¿Dónde lo de viendo? Eh, en Android Yo en la polisfera Esas tres rayitas salen en el Android <risa> Lo de no puedes decir esa palabra en, en este podcast Que ni siquiera han cambiado El iconito ese Pero no pasa nada, Android ha copiado ellos en muchas cosas Coño, o les En eso estoy totalmente de acuerdo O sea, parte, parte de la base de ellos En estética, digamos Y ahora hay que ver esto como lo han desarrollado para el iPad Si es que han hecho algo decente para el iPad Claro Pero no sé. a, a mí me sorprende muchísimo Que no hayan puesto un icono de distinto Por lo no, menos ahí Pues yo, por en lo la menos pantalla de Lucía también tenemos notificaciones, ¿por lo que ve? New Stance, ¿qué es, significa news Stance? A Magazine y Newspaper, ¿vale? La otra novela sí, que es como, que... un, como un kiosco de prensa. Bueno, pues nada, ahora viéndolo, pues nada, fusilando a Android, pero qué bien nos va a venir. La cuestión es, ¿también aparecen ahí las descargas y todo eso? Pues yo, pues eh, yo digo yo que Android, por ejemplo cuando sabéis que bueno, vosotros lo tenéis seguro que lo sabéis cuando descargas una aplicación pues te, te sale también ahí su barrita de preso uh -huh. y todo este o cuando estás descargando un archivo pero aquí al no haber sistema archivos visible ah, mira, sale también el tiempo joder, que curra sí, sí que, y cuando hay subidas y bajadas de bolsa pues nada pues mira me parece fenómeno yo digo sí al fusilamiento si sí es bueno claro, claro que sí Hay esto o sea, los mensajes de voz también, dices light, to listen. Ah, espérate, y además tienes también en cuando está en la pantalla bloqueada los avisos. Sí, sí, en la screen Todo por fin, vender, inútil, tío. sí señor. Eh. Voy a poner a hacer el baile de la victoria ya. <risa> a mí esto me parece genial, pero estoy <risa> asombradísimo. Yo me estoy quedando flipado De lo que se están poniendo las filas no, Ahora viene lo Por ahora. digan al final IOS disponible en noviembre Solo para iPhone 5 <risa> Vamos y entonces... Hombre, que va a ser para, para el iPhone 4 y 5 Yo creo que sí Sería, Es una pena, pero tiene toda la pinta sí Yo creo que al 3G se la van a dejar de lado Lo suyo sería que esta primera release estuviera accesible y luego ya hicieran como han hecho en otras. La siguiente es ya dejarlo vacío. Mm, a mí lo que no me gusta es que te obliguen a actualizar el sistema cuando el, el equipo ya no da más de sí. Mm, ¿Qué es lo que pasa ahora? Tú ahora sí pierdes funcionalidades, pero siempre tienes una actualización disponible para tu iPhone 3G, por ejemplo. Venga, no lo eh, que no no, El iPhone no, 3G, no. 3G ya no puede con ese sistema operativo. el 3G, hablamos del 3GS. Sí, sí, no, pero digo por poner la situación actual, ¿no? Donde hay el. el 4 es el último, 3GS y el, el 3G es el que se ha quedado terf, muy atrás. Tercera cualidad ca importante, Twitter. ¿Tú? Twitter. Vamos, que está construido dentro del sistema. De la, de la número 2, que es el kiosco prensa hemos pasado olímpicamente porque tampoco. No, aquí no creo Nos que, que no, Aquí en España además. Como los libros, pero de prensa, de revista, ya está. Pues vale. uh -huh. De hecho están comentando, eh, pone entre paréntesis en, en Macrumos, que si escribes icloud.com te redirige a apple.com barra icloud. Vamos a probar. Joder, espérate, que si la escribo mal me redirige a una página poco <risa> Bueno, luego pero Voy a ver este, Qué nombre E-Cloud Uy, va, me dice que no es segura Venga, vamos a ver Sí, abre punto com barra Barra E-Cloud y, y te dice página no encontrada Ahora bien Hasta en un ratito Pues bueno, por ahora me está gustando, ¿eh? A ver, un millón de tweets. Single ta, ta ta Añadido tu D Configurar Twitter Ah, que puedes tuitear desde cualquier sitio, parece o algo así? Sí pues, pues vale Desde cualquier punto del sistema operativo Pues guay Claro, puedes ir a la galería de fotos y enviarla por Twitter directamente En vez de tener que abrir Twitter y, y adjuntar la foto Ah, algo que, que se echaba en falta, sí Sí, pero yo también he hecho falta que por ejemplo no lo hagan con Facebook o con otros servicios En definitiva que haya otros servicios, sean cuales sean, llámese Instagram o, o cualquiera que pueda utilizarlo sí. Ahí es, eh, creo que lo comentaba antes, la otra cosa que me encanta de, de Android Y es que eso está integrado en el sistema operativo, no te lo tienen que abrir como con APIs ni meterlo en el desarrollador tú tienes un menú compartir que te permite desde pues tienes una foto la vas a compartir y ya te sale un montón de cosas enviarla a Reddit Later subirla a Dropbox enviarla a Facebook a Twitter a todos los programas que tengas instalados pues la mayoría te van a ofrecer una, una opción y eso es genial aquí no se están haciendo digamos eso solo con Twitter no de lo que es la pena siguiente novedad Safari lo bueno, que se está apareciendo por ahora muy bien de momento en mi caso más o menos lo he esperado el precio está muy bien una sorpresa agradable pero tampoco nada que usa las notificaciones la damos por seguro que se van a cambiar sí pero si no llegan a poner las notificaciones nos tiramos de los pelos claro es que entonces diría mal por eso digo que normal de momento pues confirmando expectativas un poco Que jodió para el Safari utilizan el ejemplo del iPad, <ríe> que se parece paper, por lo visto. Vamos a ver, tenemos aquí a Naku, que vamos a añadirla en un segundito a nuestra conversación. Eh, en cuanto la encuentre en mi lista de contactos, aquí está Naku No, pues si ven como voy un pelín quizás con, con retraso, estoy viendo las, las fotillos de, de Twitter y la verdad es que la integración parece que está muy bien conseguida. Sí. Muy buenas, Naku. Muy buenas. Bienvenida. Hola. Bien hallada, por los pelos. <risa> Solo te has perdido la mitad, eh. Bueno, que contadme, ¿qué hay? Pues que Pero, de a de batalla. Una... Fer, díselo tú, que eres su compañero de batalla. ¡Hombre, Fer! Hola! ¿Esto es un de momento, tegeo, ¿no? tenemos un leoncito ahí a 29 euros, que además nos lo vamos a descargar desde la tienda directamente. Perfecto. Es decir, en julio todo petado. Y... Sí. y notificaciones como las de Android. Exactamente iguales. ¿Y cómo son las de Android? Pues bajas una ventanita desde arriba y te salen las notificaciones de todos los programas que tienes con de información. Y además también en la pantalla de bloqueo, pues también tendremos... Ah, como ya. lo hacían lo, los SBCs, ¿no? Sí, sí los sí. sí, sí. Bueno, ya, ten, ya tenéis lo que queríais, ya estáis contentos. ¿Eh? Sí, sí. Sí, lo sorprendido porque han fotocopiado las de Android, que, que eso me ha sorprendido muchísimo. Bueno, y también bueno. tenemos notificaciones en el cuando está el, el teléfono bloqueado. Bueno, ya sabéis que Apple copia lo bueno, ¿no? Sí, no me parece mal que lo copien porque está muy bien hecho, pero me ha sorprendido que comentaba que hasta el, el icono de es como una persona que se sube y baja y el iconito ese de donde se sube y baja es igual. Bueno, Cosa que por ya... una por una vez que copia Apple tampoco va a pasar nada, ¿no? Todos no, no, deciden, no o ¿eh? sea, si Android tiene mucho, hay mucho diarios en Android, o sea que no está claro que no se pueden quejar. A ver, tampoco es así. Tampoco podemos decir copiar. O sea, Apple está reinventando cosas. No, y copiar, que copiar, hay que saber copiar también, ¿eh? Que no copia cualquiera. ¿Eh? Ah. sabéis qué? Callaos, ¿está? Que están presentando lo de Reading List, que debe ser un paid later, ¿no? Sí, exactamente, es lo mismo. Comentabais antes el USB Settings, otra cosa que me acuerdo ahora a ver si por fin nos permiten activar la wifi fi cambiar 3G o no tal, desde el sistema operativo desde cualquier lado por favor por favor <risa> nos, dice, nos dice Tejedor en el chat que que lo, copiar e inspirar lo han fusilado totalmente <risa> bueno y y, y luego nos, nos dice a ver de joder de coding Nos dice que si, que si hay widgets o algo parecido Y yo creo que según va avanzando Nos vamos a quedar sin widgets ¿eh? No, eso Es que además uf, Si copian también los widgets Tal cual, aunque ya estuvieran presentes En el sistema operativo para ordenadores Uff, uf, mañana las noticias Podían ser muy feas ¿eh? bueno. Y ahora es Apple quien copia Bueno, ¿y qué tiene de malo? copiar no, es que no te te Una te puedes... buena publicidad Una cosa pero es que copiar co las cosas placer, ¿eh? buenas a ver eh, todos han copiado a Apple y Apple nunca se ha quejado por una vez que lo hacen ellos no creo que, que que salte bueno que se salta la liebre es para matarlos hay otra novedad recordatorios que está saliendo ahora mismo que parece ser una lista una aplicación de listas de cosas que hacer Uf, eso no me gusta veis otra aplicación ahí metida con sí o sí que la puedes ¿Sí? querer o no querer y que no puedes borrarla no me convence Sí, cargándose un poco cosas eh, De los desarrolladores, ¿no? Que están un poco... Pero vamos a ver ¿No es lo que pedía la gente Todas estas cosas? Hombre, yo una sí, lista de tareas En el sistema operativo No la exijo Si la quiero Pues me la instalo Yo quiero que haya aplicaciones Que me lo ofrezcan Pero no que me venga a incorporar en el teléfono Pues no las uses Ya, pero es que no puedo borrarlas ¿Pero para qué quieres borrarlas? Pues porque no la quiero tener Ahí en mi pantallita Como, como muchas aplicaciones ¿Y por qué? porque es un preceso está la ahí en marcha te la metes en una carpetita de no usadas ¿Y, y, por qué, ya ¿y por qué tengo que tener una carpetita de usadas? ¿y por qué no puedes tener una carpetita de usadas? ¿por qué tengo que tener la bolsa en el iPhone? <risa> <risa> si no tengo opciones y no me dejan borrarla <risa> porque hay gente que sí la tiene y tendrán que hacerlo a gusto de todos sí pues que le metan entonces el, todas las aplicaciones gratuitas preinstaladas y sí, pues, luego no que las la quieres instalar, no la puedes instalar y, y te cagas en todos tus esos. Chau, eh, menos esta discusión. Es, que, es que es vicio de quejarse Tenéis un vicio de quejaros tremendo O sea, no, os ponen las cosas conformas? Os dan lo que quieren Luego os dan cosas que no, quieren, que no queréis Y os quejáis Yo lo que pido es un SBS Si lo ponen, les aplaudiré yes. Y no me quejaré Eso, ¿Cómo te hemos echado de menos, Naku? <risa> Oye, eh, Fer, ¿estás en un PC o estás en un monte? Estoy en el PC porque no me quieren enviar el en la que tengo a ver. Ya lo has pedido, ¿no? Sí, hace un mes. Que por cierto, eh, vaya putada. Tú haciéndote ilusiones de que te lo miraban el viernes en vez de hoy por el, por el Lion y al final te lo miraban tarde y con eso un leopardo. Sí, efectivamente. Hombre, pero digo yo que te, igual te mandan un extra del Lion. Sí, no, eh, hablan de fotobús en electrónica el, en el iPhone. No, o sea, no está confirmada, es una una apuesta que hacen en la espera Bueno, están diciendo la sexta la sexta cosa y es un, una actualización de la cámara porque dicen que la cámara es la del iPhone la más usada en, en un teléfono móvil. Supongo que sacarán los datos de, de Flickr y dice que pronto va a ser la cámara más usada en general, así en general. Y dicen que es más rápida y que va a tener un acceso directo desde la pantalla bloqueada. Eh, por cierto, eh, os habéis dado cuenta que los eh, los los iconos para mover o oh, no han cambiado. Sí, estoy viendo ahora. Sí. ¿Dónde, de ¿Desde dónde lo estáis viendo? En gadget, en, este, en mi caso. Mm, yo bien, desde Macromos. Bien, pues en gadget me voy yo para ahí. en Macromos sale también. Macromos live. Bueno esto esto sí que es lo que dicen de las de las gafas o sea ahora pues se van a llevar redondeados y luego lo a en los cuadros sí Porque... pero bueno es un cambio importante anda mira qué chulo en la pantalla de bloqueo sí eh. queda como un poquito forzado dónde está la pantalla de bloqueo sí queda como un poquito forzado el unlock más pequeñito de la cámara ahí pero bueno sí. está un poquito con casa, pero... <risa> hombre pero lo hemos es... en, en el iPad Porque sí, claro, que la cámara del iPad, la como la utilizamos todos para hacer fotos a todas horas... ¿Pues ¿Es una cámara de bolsillo qué te crees? Ojo, que me parece muy bien que hay un acceso directo, pero no sé... Pero me tengo que quejar. A ver, a ver es un poquito cabrona, ¿eh? A ver, es me gusta eso. el fondo pero no las formas. Ya. <risa> Ay, Dios mío. No sé qué vale, va Las que fotos hecho. de la cámara se van a poder rotar y recortar. Hombre, por fin. Con reducción de ojos rojos. ¿Chachipiruli, no? Juan Pelotilla, sí. Ahí. <risa> el Chachipiruli juan Pelotilla, no lo veis. visto. Eso nadie? no me quejo, ¿ves? Lo llevo eh, echando en falta desde que tengo ¡Aleluya! Para hacer zoom en la cámara, haces el gesto con los dedos. Bien. Y para disparar la tecla de volumen, por fin. No, la han puesto por fin. Por claro. fin. A ver, venga, quejaros ahora, venga, oh, venga, venga, venga. No, yo lo que me quejo es que tengamos que esperar a IOS. <risa> para hacer la foto con la tecla de volumen, ¿No ya que no pusieron ¿No una tecla específica. No, pero es que yo, yo te digo más. Es que se hace con la tecla de volumen más en vez de con la del menos. Deberían dejar cambiarlo como mínimo. <risa> más eh, Más novedades, mail, mail. Bueno. Queremos un botón que ponga spam. Es que es verdad, es que no puedes mandar nada al spam. Oye, no. lo del unlock y la oh, no la... oh. está nada forzado. Para para el iPhone le llega de sobra. ¿Quién está forzado? Oh, oh. ¿Qué son? De... Tres, tres centímetros menos, pues Ana. 3 pues, centímetros son tres centímetros, ¿eh? <risa> sí, sí, eso cuenta. <risa> pero, no y ahora digo yo, ¿y qué pasa? Que eh, te pone un lock para que no puedas bloquearlo por error, pero te pone la cámara que puedes pulsar sin querer. Bueno, pero si se te enciende la cámara sin querer tampoco pasa nada, ¿no? Y un gasto innecesario de batería. Bueno, caracho. <risa> ¿Es? ¿Es? es es no soy el único que se queja la misma ya hombre ya, ya. vosotros habéis nacido quejando <risa> <risa> eh, bueno vale que marcador, marcadores en mensajes están equipando mail del iphone al de macos se puede arrastrar ¿Sí? y soltar en direcciones de correo y texto enriquecido menos mal menos menos mal lo está hablando hoy con con dos en el trabajo lo del texto enriquecido y es que menos mal que ya lo traen porque es que manda manda lo que manda El es que no lo traiga. Te dice que Que los contenidos MIME están Están soportados Bueno y supongo que todo esto Para el iPhone 4 No le pesará ¿no? Esperemos que no Esperemos, Esperemos que no. Sí porque el iPhone 5 Me da a mí Que va a tardar en llegar Sí pero es que esta versión También va a tardar en llegar ¿Tú crees? Joder Hasta septiembre yo, nada yo. No jodas ¿Ya lo, han dicho? ya lo han dicho No, no, no, no, no han dicho nada pero está aquí haciendo tiene, el tiene pinta de estar bastante acabadito ¿eh? Sí, pero tiene han cambiado todo el sistema de edificaciones Y eliminan el anterior Con lo cual significa que todas las aplicaciones Que utilicen eh, alguna notificación Hay que cambiarlas Bueno, pues se cambian so, claro, total, pues... solo lo tienes que hacer una vez Y ya está Pero tienes que darle tiempo sí. a los desarrolladores pues no lo bueno, ya a poco para poco, Pero poco a poco Ya las irán cambiando No te preocupes que ya, ya correrán Ya, pero Apple no es de sacar el sistema operativo Con todas las aplicaciones que no funcionen Pero bueno, si ya Si se, si ya, si se ha sacado un, un, un rollo Del de, de Lion un, Una beta para que los, de, los Desarrolladores hicieran historias Imagino que eso ya lo sabrán, ¿no? Sí, pero de Lion, no de iOS De iOS no ha habido betas Ni nada, no, al menos que ¿Todavía? se sepa No, todavía no, ¿Tú ¿Tú no Pero pues no os preocupéis, ya correrán a cambiar las cositas. ¿Son? Quejate, nada. Sabemos que puedes quejarte, que sabes hacerlo. Sí, pero yo me quejo de las cosas importantes, no de estas chorradinas. <risa> Mejoras en el teclado. Dices importantes. Vamos a ver. Que hace falta muchas vas a <risa> poder poner las tildes De la misma manera en el iPhone que en el iPad? O... Bueno. Sí, por favor, lo necesito para vivir Por favor En el, el iPad tampoco se puede ahora, ¿no? En el iPad arrastras hacia arriba Y pones una tilde En el iPhone tienes que esperar a que te salga este Y buscar dónde está la que quieres ¿Cómo? ¿Que en, el iPad? ¿Que en el iPad haces qué? Claro, como, el... si, como si pintases una tilde Cuando, cuando escribes y haces la tilde, pues lo mismo Si tú coges la A y en vez de pulsarla La arrastras hacia arriba, te das una A con tilde Anda, eso yo no lo sabía pues, pues eso Es genial Y si no, como se, no se hacía al principio en el, en, el, en, el, en, el, en el Pulsación larga, cuando tienes el sistema español Es A con tilde, que es lo lógico pues, ¿Qué han hecho? ¿no? Mira, la, otra, la, la 8 PC Free Vamos, que no necesitas un ordenador No, no, pero ponen en el entreco... De eh... corazón partido. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué decís de partido? Que yo no veo nada. Me ¿En claro partido Para ah, sí, con sí. los pulgares. Ah, y no vale. ocupa todo el ancho de la ya, pantalla. Ya, ya. Y puedes subir y, y para bajarlo el, Para los que tenemos manitos pequeñas, como las mujeres, que hay un montón de usuarias, no os olvidéis, que no tenemos chorizos ni, ni manotas bandotas eso es bastante... Pero difícil. quitan los cables voy al we are cutting the cables here ¿cómo? ¿Qué? el icono ¿Eh? cortan el cable cortan ah, sí. cortan el cable pues eso lo que yo he dicho que sí pero una cosa es que lo digas otra vez el iconito sí, Una cosa es que lo digas tú y otra cosa es que lo digas tú <risa> una cosa es que lo digas tú que me puedes estar contando un chiste de, de viejos y <risa> pues eso que no se necesita un ordenador para tal ¿Dónde estáis viendo? A ver, en el gadget Tampoco para activarlo Naku, yo lo estoy mirando en Mac macrumors .es Te dice que puedes activar y configurar el teléfono directamente desde sí. el propio teléfono que las actualizaciones de software son ahora over air Así que esto va bien por ahora Este no tiene fotos Sí, salen a la derecha Ah, vale Espérate Que abro Ahora sí. según el arranque Directamente te pone bienvenido Para desbloquear Nada de conectarlo a la iTunes ¿De qué el, el teclado <risas> nuevo este partido Me parece una basura, ¿eh? Veremos a ver cómo funciona eh, ¿Qué significa? Sí, que a, mí, de... a, mí, a mí personalmente me resulta bastante cómodo escribir en el iPad con el teclado completo Pero bueno, habrá que verlo hombre, eso eso es para si lo coges con las dos manos para que te tengas acceso porque a, al medio no te llega a mí por lo menos mm. Entonces, tenemos lo de los 500 megas que efectivamente ya no se va a descargar todo el sistema operativo sino solo la parte que se actualice bueno, genial. genial, ahora falta la sincronización que se sincronice en tiempo real y no haya que hacer pílulas Como esto no esté disponible hoy Voy a sacar la recortadora Por la ventana Uy, Y al menos de... que pase Le voy a meter un tiro <risa> Yo voy a sacar la metadita Por fin son... Creación y e eliminación de calendarios Disponibles en iOS 5 Y ahora ahora ¿El qué? ¿Pero, creación pero, y eliminación pero... de calendarios Traduce Pues que tú ahora En los calendarios Tenías que quedártelos en el Mac para, Y luego sincronizarlos Y ya tienes un calendario nuevo y Es que como no los uso Tú no tienes calendarios No, o sea, sí, pero no los uso Que no los uso, vamos bueno, pues entonces Esta es la actualización Mec, Ya te estás quejando, una ya te estás quejando Yo no me quejo ya, ya, ya Yo no me quejo ¿Y para qué tengo el icono en el calendario? Si yo no uso el calendario, no? pues ahí está, vale. igual ¿Para qué de de... ¿Pa ¿eh? Y si lo necesito un día, que Me voy a cagar en todos mis muertos por haberlo sacado Ya está, es así Novedad, a mí me que da que la bolsa no lo voy a necesitar así como sí. ¿eh? Bueno, ¿quién calla, igual sí. Bueno, que nuevo, nuevo Game Center, algo así. El nuevo Game Center, por ahora no han dicho nada, están diciendo los datos de siempre, que hay 50 millones de usuarios del Game Center y que Xbox Live en 8 años eh, ha conseguido 30 millones. Y ahora te añade fotos y avatares. Nunca he visto en un una cosa de estas una cosa de estas con la pequeña sí. diferencia de que los 30 millones de Xbox pagan, si no me equivoco no sé si hay cuentas sí. gratuitas no, hay, hay gratuito creo también oye, no se esperaba el, el, la actualización del iOS 5, ¿no? sí, ¿Sí? estaba anunciada de hecho no, no se esperaba que esté hoy vamos, está hoy <risa> Damos problemas con las orejas y con lo que no son las orejas, pero no va a estar. Si está hoy, prometerme no quejaros en por lo menos tres meses. Joder, tía. Lo prometo, mami. <risa> dime, dime tres días, tres <risa> hasta, hasta el otoño. Os paséis todo el verano calladitos. Diciendo que bueno, ¿sabes qué maravilla que bien se portaron? Pero no quejar. A ver, decirme algo positivo. Bueno, joder, ¿Te ¿De que qué? todo? ¿Todo lo demás? ¿Todo lo que puedo? ¿Eh? Es espera, espera, espera, espera, espera, para la cinta, para la cinta. Yo por... la, la opción, eh, la característica número los 10 se llama y mensaje ¿Eh? Y messages Pues eso. Pues eso. Y la gente ¿Eh? hace... ¡Uh! <risa> Vamos, como te hagan un WhatsApp de Apple, ya es para así No quiero un WhatsApp de Apple ¿Ves? No quiero un WhatsApp de Apple quiero Tú WhatsApp. no, pero yo sí, ya está ala. ¿Tú no quieres WhatsApp? Anda. ¿Prefieres un perfil de pues sí. WhatsApp? No, a ver si yo todo lo que se sea Espero que no sea algo así Porque sería malísimo Que los usuarios de Apple se pasen Pues pase sí, que pues sí, es un, un servicio, el servicio el sí, sí, sí, sí, sí, sí Es un WhatsApp entre ¿Sí? clientes de iOS 5 La madre que los parió No menciones a otros protocolos ¡Niada, niada, niada! Bueno, no. Pues esto yo creo que es una mala noticia Porque lo que va a hacer eh, Los usuarios de Apple en general son muy de usar Cosas de Apple Bueno no te creas y... porque el FaceTime no lo he usado en mi vida Pues tú no, no ya, Pero cuando salió al principio a mí me dio miedo Porque veía todo el mundo ah, Estoy probando con FaceTime qué guay bueno, qué guay bueno". Claro, esto mira, lo que hace mira, es, es Crearlo, es como un BlackBerry Messenger mensajes, sí, eh, okay. fotos, Black vídeos, contactos Y mensajes de grupo Y os falta la noticia final que es cuando Apple diga Bueno, y como esto hay muchas aplicaciones de mensajería Que duplican funcionalidades Capamos todas No, no es una <risa> Me Espero que no pero... vale, Ahí no porque ya están ¿Ves? Ya, estoy... ya no es que te quejes eh, Treki, es que Buscas para que <risa> no, <risa> Es que no me fío un pelo de Apple me encantan los productos de Apple, pero no me fui un pelo de ellos. Uf. Qué poco me ha gustado eso, ¿eh? Sí, a mí tampoco. Yo me he esperado unos widgets ahí... Cada vez que la mínima que tenga éxito, la gente dirá, ¿para qué voy a tener el WhatsApp y el la, y mensaje? Yo pues creo que me no. solo no. con el mensaje no, que es contaros. más bonita, que funciona mejor o lo que sea. No, entonces pues... los, los de WhatsApp tendrán que, tendrán que mover el culo. Tendrán que poner... Sí. Yo lo digo sinceramente con esa parte, o sea, eh, que esté esté bien, no... Mira, un icono más, de estos que no podemos borrar y ya está. Pero creo eh, que no lo voy a utilizar ni ellos. ¿Por? ¿Por qué no? Porque va, porque pues no te el... creas, hay muchos iPhone y, repito, la gente de Apple es muy de usar las cosas que saca Apple. Sí, pero por mucho que quieras utilizar las cosas que saca Apple, el, el resto del mundo no tiene por qué tener un iPhone. Y te podrás utilizarlo para hablar con tus cuatro amiguitos que tienen el iPhone, que son muchos también, ¿eh? Pero luego llegará uno que dirá, pues yo es que no tengo iPhone. Pues contigo tiro de Whatsapp Y al final la conclusión es ¿Para qué voy a tirar de esto? Por un lado y esto por otro Si con esto otro Que es el Whatsapp Puedo hablar con todos Depende ya, de cuál funcione. Lo que pasa con BlackBerry Messenger Es que al final El grupo de amigos Se compra una BlackBerry Y el que no se compra una BlackBerry Es lo que pasa entre otras gentes eh, Se queda fuera del grupo Ya, ¿y qué ha pasado Con, eh, con, con, el, WhatsApp, con el BlackBerry Messenger? Es de que está Whatsapp para BlackBerry Que está de capa caída Sí, pero, la, mmm, de pero el problema a a... es la gente que usa blackberry eh, sigue tirando cuando todo lo que puede de blackberry messenger porque funciona mucho mejor lo, lo que sí por ejemplo esto que tiene es que funciona con ipad y con iphone Sí, Sí, pero aún así o sea yo por ejemplo ahora mismo no tengo un iphone eh, me da igual que me mandéis los mensajitos al ipad porque yo el ipad no lo llevo siempre y normalmente el whatsapp la gracia es pues en plan SMS si quieres chatear conmigo pues sabemos un cliente de chat y ya está que sí, sí pero viene bien también de vez en cuando verlo en el Iphone o sea, en el iPad. bueno pero lo bueno que tienen estas aplicaciones es que puedes mandar fotos vídeos y ahora en el Whatsapp se podían hacer grupales así que si eso te lo está dando Apple no o sé sea, a, mí, a mí no me gusta eso que saquen una plataforma cerrada para dispositivos con iOS mmm, no me gusta nada de hecho No, a mí tampoco. Pues a mí sí. dicen que Porque aquí el problema es que lo, eh, si lo va a usar es la que, gente, o sea, no está es en mis manos. De iChat. Es como una, es como un iChat. Es el iChat de, del iOS. ¿Y esto será compatible con el Mac o no? ¿O ya es otra cosa distinta? ¿Y tenemos FaceTime y tenemos esto? Y... Hombre, aquí decía compatible con todos los... los devices. Devices. Dicen... Eh, oh, para. Eh, para iOS. Eso, para iOS. ¿Cómo ya? O sea, que decir que iPhone 4 y ya está Yo quiero pensar que se va a poder usar también el Pero bueno, depende de... Bueno, iPhone ¿No? 4 y iPad, vamos Vale, pues estas son las Las viejas estadísticas Que han repasado de, del sistema operativo Bueno, quitando que no hay ¿Algo? widget Contento A lo mejor con el, el el chisme este se puede sincronizar con el con el con el Live Chat. Será compatible con el, el iChat, Live Chat, quiero decir. No sabemos. Pues, o a lo mejor en el Lion la versión la primera versión que salga, la 7.1 del iPad a la televisión sin cables. Eh, atención, sincronización wifi con iTunes. Porque han, han dicho lo típico, esto que dicen Que estas son 10 de las 200 y sale así, las, O sea, salen más características así Yendo hacia la pantalla, quedándose pegadas Y entonces pone algunas I play mirroring Mirror iPad 2 to, to Television Wesley Luego wifi sync to iTunes Así que mira. Y después dice que la, la gente se se vuelve loca Sí, la gente ahí ya Gritando ahí y Cosas de esas Está muy bien de hecho, eh, ahora digo yo si ya podemos tener en el iPad AirPlay Mirroring eh, ¿para qué sirve el cable HDMI? ¿Eh? bueno, claro, el, el que sacaron para el Mirroring bueno, pero para el, no, son funcionales diferentes, porque esto es para el AirPlay para, para ordenadores y cosas así mientras que el cable es para voy diciendo, te voy diciendo más eh, Multitasking Gestures Mm, mejor calidad de FaceTime nuevo iPad Music application mm -hmm. eh, y dónde no han puesto Voiceover Smart Play Sync from iTunes ah ah ah when are you getting it eh eso eh. me interesa developers see today para los developers está listo hoy no me jodas voy sacando la recortadora Pero me dices que te esperabas. Es que estás asustado, claro. Oíste, pásame para para meter unos mosquitos por aquí, anda. ¡Hola! En otoño, venga, coño. Pero te lo he dicho. <risa> <risa> Pero... Es todo un poeta. <risa> <risa> si te lo he dicho, que esto te lo olvides hasta octubre. Eso es totalmente lógico por lo que tengo que comentar. Pero os recuerdo una cosa, seguimos quedándonos sin, sin esos reservas soportará sí, sí, sí. el iPhone 3GS el iPhone 4 y los dos iPad, la tercera y cuarta generación de iPod Touch bien eso es buena noticia ¿el 3G eh, sí o no? sí, sí, parece que no, sí no no, el 3G normal no no, el 3G no el 3G bueno, 3GS, iCloud a ver lo muerta. que dice Steve que vuelve Steve yo ya me voy a mi casa no, si estoy en ella pero ya me voy para ir de paseo sí. y llevamos una hora y veinte de presentación y falta iCloud Pero si está el SDK disponible, está, ¿se podrán hacer... Eh, vemos? Sí, hombre, si sí, todos los que sean vale. desarrolladores se lo podrán bajar. Pero claro, para el resto del mundo mundial, pues no. Bueno, me sé de uno que tiene cuenta de desarrollador, que a lo mejor no lo puede rolar. Yo tengo... no cuenta, pero sí tengo el iPhone de desarrollador. Joder, soy el más printado de todos. Lo que pasa es que yo no voy a bajar la primera beta porque no, yo, yo, no yo, yo ya escarmenté de bajarme más betas o sea yo te digo cuando vaya tres o cuatro pues dentro de un mes o así me la bajaré pero ahora mismo no no hijo no pues nada no yo tampoco mi, segun, mi segundo nombre es peligro <risa> bueno pues van a hablar de, de iCloud Y dice que... Bueno, es muy bueno que, esté, que, que funcione en el 3GS, ¿eh? Sí, sí. Había mucho funcione? miedo, lo que he dicho antes. Lo suyo es que funcionara la versión 1 del iPhone 5, de iOS 5, y luego ya, pues el la 2 o la 3, revisión, pues ya corten el grifo. Y te he interrumpido, perdona, Naku. No, nada. No. Habla, habla. No, me he olvidado, estoy leyendo. <risas> habla sobre cómo los PC era el hub de el, tu vida digital y ponía toda tu media, media. sí vamos que sí que básicamente te da te está diciendo la idea de que el, el ordenador era donde tú almacenabas toda tu vida digital tus vídeos tus fotos todo eso por lo que Y que como los, los aparatos claro por pues cierto sí, parece es... ser que vamos a desatar lo de la sincronización única y exclusivamente con un ordenador que a mí personalmente me da bastantes problemas Por cierto, ahora que estamos haciendo un impasse, eh, Fer, ¿qué tal el libro de Steve Jobs? Pues más o menos lo que me comenté, no lo he terminado, voy tres cuartos debo de llevar más o menos. Me, me parece interesante, pero no me gustan nada los comentarios finales. Sí, que al, fina, al final de cada capítulo y yo tiene así como una especie de resumen en plan, en plan, cómo ser Steve Jobs o ¿no? así no sé. ¿sí? sí, al principio sí, como, son como, como resumen, resumen de lo que han dicho y están bien, pero luego van siendo Tú lo que quieres es ser como Steve Jobs y yo te lo voy a decir. Si quieres ser como Steve Jobs tienes que hacer esto, sí. Eso y lo sé. Que además son un poco absurdas. ¿eh? Sí. A mí eso me recuerda a, a eso mismo. A si quieres ser como Steve Jobs, haz como esto es como lo del entrenador de perros. En el resumen final, pues lo mismo. <risa> de todas formas el tío es un genio, ¿eh? Sí, sí eso es no un genio. Ha estado, ha estado metido en todos los procesos de todos los. Desde las cosas van hasta las más pequeñas Yo no sé qué van a hacer cuando este tío no esté ¿eh? De hecho es que ves a los otros Haciendo la presentación Y es ¿eh? Sí. No es lo mismo Dice que Steve Jobs suena mucho más energético Que cuando abrió la, la keynote Se ha emocionado, se ha emocionado alguna gente piensa que la nube es, es como un disco duro en el en el en el cielo eh, pensamos que es algo más que eso van a reinventar la nube van a reinventar Dropbox no quiero no quiero eso sí que me niego eh Naku eso es no quiero no que quiera que, que no me importe como otras cosas para que lo, la gente es lo... que da igual lo que tú quieras oh, es quiero. lo que no acabáis de entender da igual lo que queráis ellos hacen para la gran mayoría habrá gente que esté de acuerdo y gente que no gente que le guste unas cosas y gente que le guste otra eso es así no eso pueden, es no, nunca llueve a gusto de todos pero, pero Dropbox funciona muy bien no me quites Dropbox Integrado con las aplicaciones, todo pasa automáticamente, simplemente funciona. Vamos, bueno, yo creo que, que va a ser el, el caso de que tú pongas un archivo en un sitio donde sea y automáticamente se sincroniza a través de todos los dispositivos que tengas. Va a ser el tramo, ¿sí? O sea, aquí, si se integra con las aplicaciones, eh, todas estas podrán usar el servicio. ¿Para qué? Para mantenerlas sincronizadas. <risa> ¿Cómo haces con Dropbox? Pues me parece muy bien. Dropbox es otra cosa, oye, no tiene por qué sustituir una cosa a la otra. ¿eh? Dropbox, ¿cómo lo usamos? Como un método de almacenamiento y de, de, de, de coger y sacar cosas y poner cosas. Y de sincronización. Y de sincronización, sí. Pero no, una cosa no quita la otra. Y aparte que tener dos siempre será mejor que tener uno. Ay, Naku, ¿cómo dio darte la razón? Esto lleva un final actualizas. Sí, lo sí. último que estoy leyendo es que la gente se ha vuelto loca. Sí, sí, sí yo creo que que he que sobre, sobre... A lo mejor que escribes se ha vuelto loco, ya no escribes más y me lo dejas sí, aquí. Sí, sí, día. seguro. Crowd goes nuts. Está el tío gritando y saltando y se le ha caído el ordenador con el que escribía. Está por ahí ¡ah! ¿Qué? gritando, llorando y se le ha mojado el teclado ya no funciona. Qué poco, qué poco estilo aquí con esto, ¿no? O sea, haciendo una broma sobre el plan de pff, eh, somos tan guays que la gente nos ha comprado un móvil con lo malo que funciona. <risa> No sé, eh, una cosa es hacerse gracioso y otra cosa es reírte de que <ríe> te está pagando 80 pagos todos los años. Sí, pero fíjate, esta, ma esta mañana yo leía que habían dos o tres personas que estaban reportando que les habían devuelto el importe de Mobile Me. Que habían pagado sí, pero, la... pero los de los otros años no se lo van a devolver y ahora <ríe> se te está haciendo bromitas de... Eso, no, típico, ¿no? de una... eso era una castaña, pero ahora sí que lo voy a hacer bien. Hombre, le no. un correito con pero vamos a ver, pero si ahora lo hacen bien ¿Por qué te quejas? Pues porque ver, se están viendo la que se la que... Que lo ha comprado No, no, que no se están serio. viendo Es como cuando te compras un ordenador ¿Qué pasa? ¿No te vas a comprar un ordenador nunca porque dentro de un año Lo van a hacer mejor? No Pero por favor que lo, opciones que, si El que si el, te te el primero no se no. ría de cuando me vendió el primero Diciendo que no, no iba que bien ¿No se está riendo? El Steve Jobs no, no creo que se está riendo Vamos, no se está riendo Vale, pues no se se La leche Seguro que por dentro se está descojonando No sé, yo esta, esa parte Quiero quiero verla en el vídeo Y ver exactamente qué ha dicho Porque, claro, mientras al leer la frase Es pues eso Bueno, por lo visto eh, Sustituye a MobileMe directamente Eso está claro, ¿no? Sí, aquí no escriben nada más Y parece que no hay nada más Que la gente se ha vuelto por loca, de verdad, de verdad Sí, ¿sí? El, el de Macrum se ha vuelto totalmente loco Y ya no escribe Sí, más. sí, ya, es, que, es, que es que ya no escribe más <risa> Sí, sí, es que desde hace el, de el de Macrum se había encontrado Porque, ha porque familiar hace un mes de móvil Y <risa> <risa> <Ojalá es risa> que no puedes! Recibe un lavado de cara Para trabajar con iCloud Ahora se llama Mobile Cloud Digo yo Pero no estoy leyendo nada. Uh, eh, creemos que la nube es algo más que un disco duro remoto. iCloud permanecerá almacenará tus alman, almacenará tus contenidos y los distribuirá por todos los productos que necesites de manera automática. ¿Y qué más? A ver, de más, más? Coño. Que el de Mac Rumor sigue igual, ¿no? <risa> Sigue esperando a que, a que digan cuando le van a devolver la paz? ¿Cuánto tiempo? ¿Van a dejar de margen? Si ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un día? La han cogido los de seguridad Ahí ya Con el cuchillo en la mano Pero bueno, ¿en muerto O es que soy yo? No, no yo no, estaba, Hostia, gris, estaba es que gratis, gratis, ¡Gratis, gratis, gratis! Sí ¿Y entonces qué pasa con mi, con mi pasta? Dicen que gratis va a ser lo que es los servicios de sincronización. Ah. El calendario, eh, contactos y, y la dirección de correo. ¿Y de nuevo qué pasa con Y luego pastas, lo, ¿no? lo que te cobrarán ahora sería... Eh, <risa> lo que el antes era el es lo que te van a cobrar, la parte de los datos. Creo ah, yo, ¿no? eh, ha vuelto el de MacLomers tu pasta no te preocupes que me la han ingresado a mí ah, vale ah, es. entonces estoy sí, tranquilo o sea, tengo que ir a romperte a ti las piernas para no free. bueno, nada que se sincronizan los calendarios y que se pueden compartir nada tres sí. vale. eh, aplicaciones y, más continuamos si eh, hay tres fuentes o sea, que debe ser eso que, dicen que ah, también y también también en Apple Store eh, la, la, el historial eh, va a estar sincronizado en todos los en todos los aparatos no pues... Bueno, vamos a ver Eso está muy bien Porque a mí me fastidiaba mucho el tema de Habías comprado algo, conectas ¿Ya he comprado este? ¿Quieres sincronizar? Pues claro, si lo compras por algo, ¿no? a mí es algo que me molesta no poder acceder de forma cómoda a una lista de lo que has comprado porque a veces cambias de dispositivo luego hay aplicaciones que en un momento las desinstalaste pero, y que no te acuerdas de que las habías comprado y que ahora, no, ahora a lo mejor sí que te interesaba tenerlas mm. y poder echar de vez en cuando un vistazo a todo lo que has instalado ebooks también funciona con iCloud y y dicen en la Esfera nada de sincronización para las aplicaciones Aquí están diciendo, que, aquí están diciendo que, que Según instalas una aplicación Te vas a Como dice Naku, Tienes en el App Store del, del teléfono La opción de, de verlas compradas Y ves las que están almacenadas en iCloud. E que has comprado en otros dispositivos Por si las quieres instalar aquí no, vamos, sí. Como, como en eh, la, la Mac App Store Sí, es, sí. Eso, eso lo Exacto, pensaba, es lo que en falta creo de todos Exacto de copias de seguridad de dispositivos en la nube Y entonces yo me pregunto ¿Estamos hablando de copias de seguridad del iPhone de lo que antes se iba al iTunes ¿O estamos hablando de una Time Capsule en la nube? No creo O igual sí, pero pagando Si tienes un espacio puedes hacer un backup en la nube Hombre, lo bueno de todo esto es que Te vas a despreocupar mucho de sincronizar las historias Porque se va a hacer automáticamente Sí, eso mola. Yo lo llevo haciendo un tiempo con Android y está muy bien. <risa> no podíamos parar aquí, dice. No podíamos parar aquí. Han seguido inventando cosas. Ya se han puesto con la máquina de inventar ahí. Dicen, no podemos parar. Vamos. Cualquier cosa. Copias de música, aplicación, Si de unos cuantos que van a pasarse a MobileMe porque sea gratis? Yo yo no yo no yo mientras eso me siga tratando a tener un iPhone mmm, no mi hijo mayor está llorando porque le han quitado el iPad él, él creo que sí se va a pasar dice no <risa> ah mira lo que tengamos en el carrete también se va a subir automáticamente a la nube sí Uy, mira, música aplicaciones libros la el, el camera roll o sea las fotos de la cámara pero eso Los lo podrás cities. desactivar no porque las fotos de tres megas ¿Qué Tres nuevas aplicaciones, van documentos van en, de en la nube ué, ué. ¿Y ¿Tres, Tres nuevas aplicaciones, documentos en la nube Pages También update y storage in the cloud A ver, resumiré en una Pages. diapositiva Dice, copias de seguridad diarias eh, a través de la wifi en mi cloud Eh, la música, las aplicaciones y los libros que habrás comprado. Solo lo que hayas comprado, que veo. El carrete de fotos, los ajustes del dispositivo y los datos de las aplicaciones. Sigo pensando que aquí estamos hablando de iOS. Sí, sí. Eso se supone. Pero es que yo vuelvo a lo de antes. Esto espero que te, deje, te lo dejen de desactivar porque... Yo me voy por ahí y hago 10 fotos con la cámara, a 3 megas la foto y dos vídeos, a 10 megas el vídeo y la tarifa plana se me va a la mierda. Yo creo que habrá una opción por ahí que dirá solo por wifi. Y claro. cuando llegues a casa automáticamente se te sube a la nube y se te descargan los ordenadores. Hombre, digo yo que eso lo habrán pensado, ¿no? Porque la gente que usa 3G pues le puede chupar todo el... Todo el, claro. todo el 3G. ah nos ponen por aquí que solo va por wifi. ¿Ves? Lo de wifi fi dice lo de las copias de seguridad, pero no lo pone en el resto. Entonces, no, no sé. Yo supongo que sí, que como decís, eh, estará limitado la wifi o oh, habrá una opción para... Porque si no te quedas sin plan de datos, en cero coma. Claro, por eso. Eso tiene que poderse desactivar desde la Dice en iWork en la nube, pero esto ya estaba, ¿no? Sí. O sea, yo lo usé. Sí, pero, pero funcionaba beta. muy mal si no, te, lo que no te dejabas editar, recoger un documento y editarlo. Jesús, qué perracha tiene el pobre. <risa> Dices que no podías editarlo, entonces que era simplemente para subirlo como un espacio común, Para, para es que lo probé, pero hace mucho y no me acuerdo. O sea, muy tú lo no podías subir y luego los otros lo podían ver y hacer como anotaciones, pero no editarlo mm. sino que le ponían anotaciones que tú luego podías ver. Vale, como no podías cogerlo desde cualquier dispositivo y, y editarlo y que se guardara. Era un poco más rollo. <risa> Ahora están poniendo un ejemplo de, de que están modificando un archivo en, en Pages, que lo guardan en, en Mi Cloud y automáticamente se pone en un iPad. Así que por lo que parece el, el iCloud Sí que afecta también a, a los Mac Sí, claro Si sí, es que ya, ya lo ponían en, en las imágenes que están saliendo Ya ponían todos los dispositivos Claro, la duda sí. que tenemos es Si todo lo que dicen sea, se aplica a los Mac O solo ciertas partes Me lo suyo sería todo Hombre, todo, ¿no? Porque si tienes MobileMe lo tienes en el Mac también Todo, y entonces dicen toda la música también Toda la música que tengas en el Mac No Yo creo que, Imagino que bueno, pues, oye, dice toda la música de, eh, Recuerdo una parte importante dice que se sincronizará la música comprada <ríe> que, que eso, eso hay que destacarlo bastante sí, Tenemos que pensar que Lo lógico y lo normal Es que se compren las cosas Otra cosa es que sí, a vale, que... lo mejor te las compran en otro lado O es de un CD que lo has repeado Nadie está hablando única y exclusivamente de descargártelo de una página donde se comparten archivos. pero es que... ¿Cuántas pasos habéis gastado en iTunes en música? En comparación con la que lleváis consumiendo durante toda la vida. Pues yo veo poca. Por eso. Está diciendo Steve... Es una cosa muy rara. Una está, frase está diciendo que... No que la... que, han que llevan 10 años... Y... 10 años trabajando en quitarse de, de encima el actual sistema de, de almacenamiento de carpetas y archivos es decir, que todo lo que desea pensar en un nuevo Finder lo, a lo que se va a es eliminarlo ya que pues, a la filosofía actual que no el sistema de archivos iCloud Storage APIs ¿qué son APIs? Eh, un, un API es una librería que utilizan los programadores para integrar funciones Pues eso o sea, es no que esto da pie a que en cualquiera lo pueda integrar sí. ¿cualquiera lo pueda? No lo que es que va a ahí. Sí. claro, que no solo se puede hacer Max con pages es? sino Max que es? un ¿Qué? documento ¿Qué? también pueda trabajar con bueno, ahí claro, esto ejemplo. al final no deja de ser un Dropbox esta parte pues sí hombre sí. ¿Eh? y la pregunta es, ¿un Dropbox hasta dónde? quiero decir, ¿a la Apple? solo en las aplicaciones en las que la API lo permita? ¿en todo? ¿en... ¿Cómo? Ah, Dice que pensamos que esto va a ser Bastante gordo, grande Yo creo que va a depender De, de, de, la, de la cantidad de almacenamiento que tengas y eso va, Ahí es donde va a ir la pasta Comprar más o menos pues, capacidad sí. Pero no, los, no sé Si es solo para cosas compradas Pues a lo mejor dicen te lo doy gratis por la sí, que sí. La has comprado. Yo creo que lo que vas a tener que comprar Es el sitio de almacenamiento A ver pone eh, Todos los dispositivos IOS, Mac y PCs también Sí Ahora vamos a por Flicker y acompañar Stream En la nube Eso es lo que salió cuando las betas de la 4.3 Que salieron por ahí en una beta Stream entraba, eh, funciona como los documentos, pero en tu cámara, las fotos de tu cámara se suben a la nube, después se mandan a, al resto. Pues esto? ¿Qué dice? Que haces una foto con el iPhone y te aparece en el iPad y en el ordenador ya. Uy. También se Joder, puede importar. de aquí. No, ¡Joder, vaya cacha de vosotros! <risa> ¿Cómo sabéis que he sido yo? estoy está encantado ¿Por qué? Yo no sé, porque el resto estábamos hablando ¿eh? Perdón, perdón Bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa Opa, Es que estas cosas que no veo muy claro, hasta que no vea el vídeo me aburren un poco. Claro, es que de esto lo que hace Júralo. es que hay más dudas de lo que te cuentan, ¿no? Sí. De, sí, sí, sí es si puede estar muy bien, pero cuéntame cómo va a ser. Y más siendo Porque Apple, sí. siempre te hace pensar que te la van a dar por algún lado. Lo de las fotos en el Mac va en el iPhone. Funciona, ¿no? Mm por el chat Javiolos está dando el, el link de, de un streaming que parece que va bien ya pasa si no me estoy oyendo el, el, si leo la no la te... si no me equivoco en el, en el PC no, no tienen la aplicación de fotos así que usan la, la, la carpeta de, de fotos yo las las primeras conclusiones También me voy a adelantar al, al momento conclusiones <ríe> pero mientras estamos eh, con esto que estábamos un poco calladitos eh, Apple avanza hacia la dominación del mundo o sea a, a seguir extendiendo su modelo de plataforma ecosistema de todo tiene que ser Apple y si estás ahí vas a estar de puta madre no, están, están permitiéndolo para PC también ya pero están abriendo sí, para pero... PC pero vamos a ver Fer, Fer, funciona o no funciona si funciona bien, ¿para qué quieres otra cosa? porque a lo mejor no funciona como yo quiera A, a lo mejor, pues entonces cuando, no, cuando lo pruebes y si no funciona... Que lo que bien, quieras tener con qué miedo lo has dicho. Yo le tengo miedo. pero, <ríe> no, no, pero no, de, <ríe> desarrolla para el gran público, pues yo sí, si ¿no? Me siento identificado funcioni, con el gran público, y, quiero tener una, una alternativa. Pero vamos a ver, pero si las cosas funcionan bien... Por qué quieres tener opciones? Porque que le funcione bien al gran público no quiere decir que le funcione bien a mí, pues que o que no. me guste a mí, porque yo soy muy rarito, ya lo sabes. Ya, pero no, ellos no diseñan para los raritos, diseñan para todo. ¿Por, por eso mismo. <risa> los raritos estáis para quejaros y punto pelota. <risa> por eso mismo quiero que me dejen, si no me gusta su Apple TV, por ejemplo, pues que tenga una opción. Las últimas mil fotos están están en la nube solo las verdad, últimas mil mierda hombre <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> pero está muy bien que se pueda llevar la pel TV está realmente bien bueno ahora cuando venga la dolorosa es lo que me preocupa cuando digan y esto cuesta y sobre todo que me digan qué pasa con la pasta que he invertido yo en moverme te lo van a dar en acciones te lo van a dar en espacio Estarán 30 días almacenadas sí. Y a partir de esos 30 días Dejan de sincronizarse Si tú luego borras una foto Ya no se borran todos los equipos No, según entran irán saliendo Se quedará donde la hayas hecho Pero sincronizadas las últimas mil yo digo... es que, si no a menudo petate Tú imagínate sí. que tienes tropecitas mil pero, fotos Imaginaros la situación Yo tengo una foto que hago en el teléfono Y se comparte en todos mis cacharros Como si soy un cacharrero, tengo muchos cacharros Sí eh, Luego la quiero borrar esa foto la y, mar, y la borro dentro de un mes y un día Y la tengo en todos los equipos Voy a tener que ir en todos los equipos Uno por uno borrar no, no, porque si ya nueva. la borras en uno esa acción y pasa a todos los equipos Claro, eso es lo que me estoy preguntando Como dicen, 30 días en el cloud En el momento que no está en el cloud Se pierde la sincronización, se supone No, pero vamos a ver, es que esa foto en ese momento será una nueva foto en iCloud Entiendo yo que la cosa funciona así Tú durante un mes o las últimas mis fotos las tienes en la nube Y se te están sincronizando los dispositivos ¿Para qué? Para que si por casualidad tienes un ordenador que no has encendido el último mes Pues que se te sincroniza automáticamente el último día Pero ojo, si pasan esos 30 días se borran No, no se borran de iCloud, pero sí. no de tus equipos Hombre, claro, eso sí Claro, claro Ahí está. Y Cloud es, es un intermediario, pero no quiere decir que si se borran del intermediario no estén en el resto. Claro. En el momento que tú, por ejemplo, la borras de uno de tus equipos, si la tienes sincronizada, digo yo, se te borrará del resto. Bueno, están haciendo una demo y que ha sacado una foto con el iPhone, está en el iPad y ahora también está en el Mac. Y parece que funciona muy bien y, y, sin, y sin problemas. ¿no? Y dice que esta vez no tiene ningún problema con la WiFi en esta Keynote normal oh, el cerrado para todo el mundo ah tiene para salvar para salvar permanentemente seleccionar y salvarla salvarlas en un álbum o sea puedes meter directamente en un álbum es más permitirá eh, a través de la aplicación de iFoto, porque es una de esas cosas que también he hecho en falta poder organizar mis fotos directamente en álbumes desde desde el propio iPhone dice que las fotos que, que, que tocas que, que, que sacas se van a iCloud eh, de iCloud va a todos los dispositivos y que funciona sobre wifi no han dicho nada parece que ser que no funciona sobre 3g sí mejor porque si no El, en los dispositivos eh, se guardan mil fotos en los Maxi y empecé todas las fotos y dice Ahora que iTunes en la nube. Bueno, por fin. A ver lo que es. Vamos, ¿Qué que es nos quedamos sin sin Fer, Fer, ¿Qué es Hasles? Eh, problem eh, rollos, no se me ocurre nada. Jaleos, jaleos, vale. Steve dice, habla de todos los jaleos de sincronizar la música. Todas las canciones que has comprado Aparecen en, en, en, en un historial Y las aplicaciones también, por favor Está hablando de música Las puedes bajar a tu, a tu dispositivo Por álbum o por, o por canción individual Cualquier música puede ser Re rebajada o sea se dice? Descargado de descargada a cualquier dispositivo sin, sin, sin cargo sin cobrar algo lógico, aunque por lo visto hasta ahora cobraba si, sí, dice que es la sí. primera vez que, que, se, que se ve esto en la industria de la música que se ve estoy esto. pensando en lo de las mil fotos que hay una parte interesante, es que tú te vas de vacaciones siempre y cuando quieras tenerlo claro te haces las fotos del viaje, las metes en el Mac Y como son las últimas mil fotos eh, Las vas a tener sincronizadas en el teléfono En el iPad durante un mes Que es más o menos cuando quieres enseñar Esas fotos del viaje Sí, bueno y, y se te van a ir al Mac Tú te vas de vacaciones, haces fotos con el iPhone Y dejas el Mac en casa Y se te guardan todas en el Mac uh -huh. Sí, pero digo que además de eso Ya lo tienes sincronizado eh, En todos los equipos Al momento Sí. Y no tienes que estar tú pendiente De pasar la carpeta a esa, seleccionarla sí, eso, eso, eso está muy bien Eso lo están haciendo para que Uses la, la cámara del iPhone Y no tengas una cámara adicional Está llamando Jokes Cogedlo sí. <risa> bueno, claro, pues, El problema de esto es Otra vez, es, si nos dejarán elegir o no Dicen, te compras una canción Y se va a todos tus dispositivos Igual que las fotos Pero, ¿y si yo no quería meter las mil últimas fotos en mi este? O, o las del último viaje, las 100 esas del viaje, no quiero meterlas en el teléfono, con el iPad o lo que sea. Me van a estar botando los sitios en que sí, yo imagino, quiera, me van a dejar de elegir que tendrás opción, igual que te deja la opción de poner en álbums te dejará la opción de no sincronizar, vamos. Joder, vaya granizada que está cayendo. Granizada. Granizada comentan algo importante tanto en la espera como en Macromops que, que se está mencionando mucho descarga pero nada de streaming sí. hombre la verdad es que prefiero descargar que streaming la o sea, cosa como Sí, son? porque bueno, Sí, no eh, prefiero descargar Eh, pero te ocupa un espacio que a lo mejor tú no quieres o sea, Una de las cosas sí. buenas de Spotify Por ejemplo, es que hay música Que tú puedes querer escuchar en un determinado momento Pero no quieres tener en tu teléfono Toda la música que te puede apetecer Escuchar en un determinado momento Sí, pero en un ordenador yo puedo entender Un streaming O oh, no. contrario En el, en el ordenador es donde yo quiero tener todo descargado Ya, en el teléfono es no donde quiero donde poder elegir he... Y decir, pues mira, ahora me da para escuchar esta Pero no, no quiero llevar pero, lo, que decía, pero, todo pero, lo que me pueda ¿so dar por Si a sincronizar inalámbricamente Que lo sincronizas en un momento vía wifi Y tienes una tarifa de datos Que son lo que son Yo prefiero sincronizar Vía wifi y tener ahí las canciones Y, a, y al día siguiente volver a, a sincronizar Claro A ver, se supone que tú dispones de una wifi normalmente... ...que lo único que la, el 3G lo usas... ...para cuando estás fuera... ...no estás todo el tiempo fuera... Sí, pero insisto... <ríe> lo sí, pero cómo, de, no, cómo, no, ¿Cómo no? Lo bueno de Spotify... ...es que tú puedes estar fuera de casa... Y escuchar algo que, que tú no tienes ni en el ordenador, que no se te había ocurrido bajar o que era pues tan improbable que escuchas que lo has improvisado para no ocupar el espacio limitado. Mantén en Spotify. De todas formas, no te olvides que Spotify no funciona en todos los países. No, y tampoco es que funcione especialmente bien con las conexiones de datos de aquí. Pues Simplemente eso. estoy sobre algo que creo que es importante Imagínate que tienes varias listas Pues lista, pues yo que no sé Listas de lunes, listas de martes Entonces te las vas sincronizando cada día Bueno, una perdona una cosa Tienes dispositivos de limitación Bueno, Bien. ya son más de los cinco que hay ahora Sí Gratis sí, pero... como que gratis? Servicios Tienes eh, sí. hasta ahora son Gratis, ¿Eh? ¿Gratis. Entonces ah, va a haber algo que no es gratis, que es el me ah, imagino que es el almacenamiento. Claro, pero es que lo del gratis os lo recuerdo, o sea, para las fotos sí, eh, pero mmm, es para la música comprada a Apple. Claro, sí, claro. Hay que ver que, y claro, lo que claro. no me habéis comprado a mí, ta cataca. Me parece justo. Claro, es que eso es lo que han dicho. Me parece justo, exactamente. Esto, pero que lo den la opción. A mí lo que no me gusta es que no me den la opción, pero mientras la den. No, yo creo que la no va a haber opción ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí eCloud eh, almacena tu contenido y inalámbricamente lo pasa a todos tus dispositivos eh, todo pasa automáticamente para tener eCloud vas a tener que teclear eso tienes que teclear tu Apple ID y tu password en iOS 5 así que a esperar también iCloud puede estar puede lo puedes ¿cómo se dice? desactivar, desactivar pero está on por defecto mira solo 5 no. GB de almacenamiento gratuito, ahora empezamos a pagar sí, claro, solo 5 gigas oh, joder solo. No me parecen joder. pocos 5 ¿eh? GB son los ya, sí, tienes que, sí, pero... ya tienes más que que el Dropbox que son por eso Dos. Dos. dos pero aquí tenemos 5 gigas para aplicaciones para, para el almacenamiento para mail documentos backups eh, compras de música de aplicaciones y de libros espera espera qué van a decir para cuándo? hoy hoy ¡Ah! sí. developer beta Ay, developer. <risa> developer developer, <risa> developer, <risa> developer, developer <risa> <risa> creo que hoy no Ojalá vamos a developer developer hoy de todo, eh. De decir, Dropbox ofrece 2 gigas Sí, muy bien, pero es que es un servicio Muy distinto Aquí ah, ya está sí, está De momento buenísimo. lo que nos han contado Es algo, para lo que te vendo yo Te doy 5 gigas iTunes Poder, in the cloud estará disponible Hoy en el OS 4.3 <tose> Al final me voy a tener que ir al baño A tocarme porque no voy a catar nada más ¿eh? <risa> <risa> Cochino <risa> O sea que solo funcionará iTunes desde hoy. En la, Disponible en el iPhone 4. Uy, pido perdón a la gente que no le estoy actualizando las fotos porque estoy aquí en sí misma, lo voy a poner unas pocas. Wow, sí, que está con sí. el... One more thing. ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? Sí, lo, lo, lo ha he dicho, hecho? lo ha dicho. Y eso, no. el -Mos lo repito tres veces one more thing, one more thing one more thing. Es que se ha vuelto loco antes, se va a volver loco <risa> atrás. One it. more thing es cuando cuando te vuelven el dinero. <risa> a ver qué es lo que creéis. Discussing music you have write yourself. ¿Esto qué quiere decir? La música que que has, que has cogido tú desde un CD que has repeado. O sea, que se va a poder sincronizar eso también sí, sí. Sí, eh, la, la primera opción sí, la, la segunda sí que es buena ¿eh? la primera es sincronizarlo vía wifi o cable como seas hasta ahora la segunda es comprar las canciones en iTunes y ya las tienes Y la tercera es el iTunes Match Service, que es lo que nos van a contar ahora. Dicen que los gigas anteriores, no, los 5 gigas no cuentan ni la música, ni aplicaciones, ni libros, ni fotos, solo los documentos aparecer. ¡Qué tensión, qué tensión! Cuando Oye, Llevamos ¿no? ya dos horas, diez minutos de podcast. Oye, que se ha ido Mitch. ¿Ah, sí? ¿A dónde Yo se ha ido? ido al baño, se ha ido al baño ya. <risa> Dice que se ha ido la luz. Pues le vamos a meter en la conversación inmediatamente... Ah, no, porque no se ha conectado. Te esto del match service, dicen que te van a mirar para la librería y ver si lo tienen en iTunes... Y vamos a ver lo que te ofrecen. Dice que lleva minutos, no semanas. Que podrás una cosa como en como en Spotify que las canciones que no estén en iTunes las podrás subir, aunque no las hayas comprado. Vamos a ver esto cómo, cómo termina. A lo mejor es las que no tengamos en iTunes te las dejamos y el resto te las compras. Las que sí tengamos. Mm, se actualiza en la calidad de 256 Sin DRM ah, Y cuesta cosas. Y cuesta atención importantísimo Esto cuesta 25 año. dólares al año O sea que todas las canciones Te legalizan, entre comillas Toda tu música por 25 dólares al año Me parece, bueno, bien. Me parece ¿eh? bien Esto eh, me parece un One more thing importante Pero con la condición de que Estén en el iTunes, si tú tienes música que no está En el iTunes, ¿qué? no como todo y lo que música no tienes en iTunes acuta poca pues meter en el iPhone no quiero decir que la, la, las canciones que no que no las vendan en el iTunes no no escanea no. tu librería lo que pasa es que si las tiene iTunes esa canción mejor con mejor calidad te las te, te pone la suya pues está muy bien es una forma de legalizar entre comillas yo creo que van a hacer pasta ahí es es me hace pasta porque te están todo lo que nos preguntamos de sí, sí, está muy bien pero la música no te la hemos comprado Ostras, es que esto ¿qué te, va, te vale? ¿uno o dos CDs? ¿uno o dos DVDs que te compres de música? es lo que te vale ya son 25 dólares está muy bien no olvidemos que te están cobrando 25 euros para las canciones que tú le has subido oye, ¿qué? ¿metes a mí o no? ¿ya se ha conectado? sí Sí. No, que se puede meter solo, además. Sí, sí se puede meter el solo. está de hecho ya está Dice 40, que te cobran los $25, dólares, eh, sea lo que sea, o sea, por cualquier cantidad de canciones. Está bien que te las ponen todas muy bonitas, o sea, sí. Dice que Apple Sí, que Apple... Eh, te... Espera, espera, espera. Contadme. El One More sí Team ha sido fundamental. Se, ha ido, se <risa> ha ido la luz, justo pone One More iPhone 5 iPhone a luz, 5, eh, iPhone 5. No <risa> iPad 3 en diciembre Pero bueno, a mí no me trae ir Que me está dando un algo Ahora en serio Lo a que ver. nos preguntábamos antes de Sí, muy bien, eh, que se incluye todo lo que te hemos comprado Pero todo lo que no te hemos comprado, ¿qué pasa? Dice que por 25 euros al año Tú vas a poder subir tu librería de música ellos te la, pon, te la convierten a calidad guay de la suya y lo que, lo que ellos no tengan en su catálogo, te dejan subirlo y ese servicio de legalización de música te va a costar 25 euros, dólares al año ¿Cómo la dirán? Dice, precio único por muchas acciones que tengan, aunque sean 20.000 que es el límite que tiene Google Eso está muy bien, si tienes un huevo de música es que te sale tirado Claro, y esto también lo que están haciendo, además de cobrarte, es ahorrar muchísimo en espacio, porque eh, así evitan que 10 personas tengan la misma canción en distintas versiones, distintas calidades, y que solo estés ocupando espacio en los servidores. Porque ellos, tu canción con más, menos calidad, entera, un trocito y tal, te la cambian por una estándar, digamos. Y ellos solo guardan una canción. Bueno, ahora está por los tonos. Perdón. Mosquitos, Mosquito. joputas. Sí, joputas. <risa> ¿Ya empezamos? Bueno, esto se ya, no terminando está, ya. Estar, Repetirme. Todos los rumores de iCloud se han cumplido. Se han... Yo no es que no sabía los rumores. Básicamente, Mitch, te sitúas otra vez. Tú tienes tu musiqueta en ah. iTunes sí. y entonces te permite sincronizar esa música con la nube. Las canciones que tengas Que tengo entre en iTunes Directamente te va a poner Las que él tiene No te las va a subir las tuyas Que están a mejor calidad Que la que tienes tú además Y el resto te las va a subir Que no las tienes legales Que no las has comprado en iTunes Pues pagas 25 dólares al año Y te las legaliza Que te las ha repeado legalmente Pues pagas otros 25 euros y te, y te las tienes Para sincronizar uh -huh. Y hombre, no caro, 25 dólares, no está mal No, no, a saber cómo hará el cambio en euros Pero aunque sean 25 pero... euros, no es nada Molestará Como... a quien tenga toda pero... la música legal Pero creo que esos van a ser pocos Hablando... Pero quien tenga sí, toda sí, la no música sé. legal Ah, legal, no comprada en iTunes Pero comprada en CD En otros sitios o en CDs o lo que sea Bueno, dan los menos Pero bueno, esa gente incluso que tenga todo legal eh, Obtenida por otros medios legales estará pagando 25 euros al año por el servicio de sincronización, que tampoco es que no es tontería. De hecho, se supone que es lo que te están vendiendo. Sí. Sí. Lo que es curioso es que no, no hay límite de, de, de, de documentos. Sí, 5 gigas. Ah, bueno, 5 gigas, pero no, no permite. Dice que son gratis, pero no ha hablado de planes de precios para partir de 5 gigas. No sabemos si es que el servicio se va a parar ahí de momento al menos. Uh -huh. Hombre, me imagino que no hombre a lo mejor es una opción mm, lo de la música va a ser la hostia sin rifar todo esto a lo mejor de momento dicen vamos a pararlo aquí y para ampliarlo ya no da tiempo a ver cómo funciona a ver cuánto si la gente pide más o menos o si se llena todo no quién se ha ido otra vez Mitch se ha vuelto a caer ya por Dios. bueno eh, pues la keynote ha terminado así por lo visto ha durado dos horas que es una pedazo keynote no pues hacía sí. mucho que no duraban dos horas había mucho que decir eh sí había, han tocado todos los palos sí y no ha habido nuevas time capsule ni cosas de estas que se rumoreaba pero bueno no esperábamos tampoco nada por el estilo yo en parte me alegro porque no me no me hubiera molestado un poquito que hubieran sacado un servicio dependiente de tener la nueva game, time capsule por ejemplo uh -huh. lo único que no sé cómo lo veis vosotros pero yo me quedo con ganas de algo porque todo <risa> es para dentro de x tiempo no hay nada para hoy no el iTunes Sí, sí, pero bueno, ya, ya contábamos con ello un poco, ¿no? Era, era de software y sabíamos que, ya sabíamos que no iba a estar. Yo me esperaba que, por ejemplo, iOS no estuviera ni de coña hasta septiembre octubre, o sea, no me lo esperaba antes. Me hubiera, me hubiera encantado, porque me gusta mucho la pinta que tiene iOS 5, pero estaba claro que no iba a ser posible. Eh, ahora bien, Lion me lo esperaba para dejarlo ahora mismo, según jugara. No colgara. <risa> Pues sí, yo, eso sí no era esperaba. más posible so, conociendo Apple, de disponible hoy mismo. Pues yo como no sabía de rumores, no me esperaba nada, me parece muy bien todo. A <risas> mí de todas formas es que como me plantea tantas duras, dudas lo que han contado, no es que tenga tantas ganas de probarlo y de lo quiero ya, como de saber más en profundidad... Eh, Las pinceladas que han soltado, pues lo que hay detrás, sobre todo lo de ahí, no, Me claro, imagino que, funciona. me imagino que era en la en, en la en, en la página web, pues tendrás todo más detallado. Sí, por eso. Pero que digo que por eso no tengo tantas ganas de usarlo ya, porque primero quiero saber qué es bien y no lo sé. Me queda, tengo pinceladas, pero no sé bien cómo hacer el servicio. Sigo con la duda, por ejemplo, de si va a haber copia de seguridad para el ordenador o no. Se supone que lo han enfocado hacia lo tener tu hacia IOS es decir olvidarte de iTunes local pero eh, no sé creo que no muchas sé, dudas mañana cuando ¿Sí? veas el vídeo uh -huh. no sé cómo lo ves pero yo creo que muchas de tus dudas Fer, se disiparán en cuando veamos los vídeos sí, es que no es lo mismo ver el vídeo que ver que, que que leer lo que están escribiendo otros porque imagino que habrá mucha información que no digan Lo que sí que está claro es que ha habido una mejora muy considerable Aquí Tenemos un Mi que daba la sincronización Ahora esa sincronización de contactos, calendario y correo es gratuita Y por un precio mucho menor tenemos lo de la música No está mal Y de hecho, lo de la música es optativo Tú por lo menos ya tienes gratis la sincronización de contactos, calendario y correo Que eso está bárbaro Lo que pasa es que eso habrá que esperar. ¿Y qué pasa? Si yo ahora, por ejemplo, me compro un Mobile Me, ¿qué? No, te devuelve la pasta. De Mobile Me ha muerto. O sea, el servicio es el mismo, la sincronización existe igual. Pero está disponible desde hoy. Sí, ¿no? Sí, Mobile eh... creo que pasa a ser gratis, porque de hecho eh, comentábamos antes en Naku que la gente que ha pagado Mobile Me hoy mm. y ayer, pues les han devuelto el recibo. No se lo han cobrado. ¿No se lo han cobrado? Y lo único que el mi tal y como lo conocíamos, pasa a ser gratis. O sea que ya no hace falta meter la tarjeta de crédito ni ninguna historia, simplemente tener un ID de Apple y ya está, ¿no? Exactamente. Pues qué bien. Bárbaro. Vamos. A ver, a ver, a ver de qué se queja la gente ahora. Pues de que hay club no sea gratis también, por ejemplo. Es que... que no sea gratis, pero el ¿qué no en general que cueste 25 pero vamos no eh, ya digo que me va a hacer un precio justo eh, y si son 25 dólares al año estamos hablando que es más barato que Spotify pues sí porque sí, pero 25 dólares al mes no una cosa así sí entre cinco pero pesos. eso te va a permitir sincronizar toda tu biblioteca de forma inalámbrica de todas formas insisto en el de Spotify el Spotify no es para vagos que no quieren sincronizar es para alguien que quiere escuchar cualquier cosa en cualquier sí, sí. momento son y eso diferentes. no te lo han solucionado son servicios diferentes tienes toda la razón del mundo parece que Mitch no vuelve pues hemos jodido a, no, a la gente que estaba escuchándonos ¿por? porque el streaming lo estaba haciendo Mitch ah estábamos en streaming sí uh -huh. <risa> Y bueno Podemos Pero ir estáis, estás grabando también ¿eh? Sí, sí, sí Lo estoy grabando oh. Que podemos ir cerrando Porque viendo la hora Que es la noche y y pico la noche Ha sido dos horas muy largas Pues sí Conclusiones finales Fer bueno, eh, En general Se confirman las predicciones En iOS se confirma En Lion se confirma En cloud La sorpresita al final Yo creo que está muy bien Eh, partes que no me gustan lo de los mensajes como he dicho no me gusta nada y la parte de sincronización de documentos de iCloud quiero verla pero bueno ahí sí que digo con no usarla ya está no tengo el problema de si todos mis amigos se pasan a iMensajes yo pienso que está todo muy bien vamos por cierto Macu, no sé pero, si tú estabas sí. cuando han dicho el precio del nuevo sistema operativo no Eh, se actualiza, no va a venir con DVD eh, Se actualiza a través del App Store uh -huh. Y va a valer 30 euros pues O bien. 30 dólares que no sabemos cómo se convertirán Ya, el, el Leopard había sido una cosa así, ¿no? También. Sí, pero el Leopard era un poco la excusa de que eh, Era una pequeña mejora eh, Pero que tú no veías muchos cambios directamente Era como una actualización mayor dentro del mismo sistema aquí sí que hay muchos cambios que justifican un cambio de versión, de los que antes se cobraban a 120, creo que eran, ¿no? Bueno, pero es lo, ya lo habíamos hablado en algún podcast, ellos ganan más dinero poniéndolo más barato porque la gente lo va a comprar y no lo va a fusilar ganan mucho más dinero poniéndolo barato que poniéndolo caro Sí, bueno, bueno que... hay, hay, hay otros elementos que también hemos hablado ahí, o sea, es, está claro que Apple no te cobra lo que, lo que debería costar el sistema operativo pero bueno, para nosotros como usuarios pues una noticia fantástica, 30 euros pues eh, yo al menos no me plantearé ir y, yo y te digo espero mal, que, me era. Venga, que me venga gratis a todo esto si sí, hombre si te llega, bueno no, no pues no, porque si no, si no lo has comprado cuando salga, lo lógico sería que no te llegara gratis porque todavía no está ¿Cuándo era la fecha? El 90 dan un mes, una cosa así. Y supongo que lo darán gratis ya porque si no las la ventas de ordenadores se paran. Pero si está en beta el Lion. Pero Exacto. tienen que darlo ya porque si no la gente no se compra un ordenador para que ya le venga gratis con el Lion. Pues a lo mejor te vendrá un, un, un algo para que te lo bajes cuando esté disponible. Pero si no está disponible todavía no va a estar disponible para los equipos que, que te compres ahora. Vamos, no tendría lógica. Si no, está bien no, no, no, no. Estábamos hablando del precio. O sea, yo sé que el mío me va a venir con el noble pack pero creo que al haberlo comprado ahora que la actualización al año me saldrá gratis a mí ¿por qué? si todavía no, no, han, no, no han sacado porque el año siempre hace eso ah, durante pues el, el mes anterior sale. o algo así eh, te da la actualización gratis para evitar que la gente no, no deje de comprar porque van a pero esto, lo que pasa es que esto no es un mes es algo más pero bueno pues te darán te, te será gratis dentro yo de... supongo que sí pero bueno no es mi mayor preocupación tampoco Bueno, eh, Mitch me confirma que no le ven la luz ya, que no, le despidamos Vale. Una pena que no pueda dar sus conclusiones, aunque bueno, le hemos estado escuchando durante todo el podcast y sabemos que está cabreado, porque <risa> <risa> <risa> <risa> tiene disponible sus cosas ya. Y creo que ha dicho que se va al cuarto de baño ahora, no sé qué irá a hacer. <risa> Pero mira, eh, al principio está cabreado porque no le estaba gustando, ahora está cabreado porque no lo puede usar ya. Yeah. <risa> Suele pasar. Eh, bueno, mi resumen lo podríamos resumir todavía más Lo mismo que ha dicho Fer es lo que opino yo Básicamente, lo siento Naku No, no lo sientas, es tu opinión Y yo creo que con esto nos podemos despedir Que como digo ha sido un podcast muy largo Hemos empezado a las 7 menos cuarto Pues dos horas y media de podcast Yo creo que que, que ya están a de irnos Ya, siendo una así. Eh, así que, bueno, empiezo por Mitch, que como no está, os digo ya, que a Mitch encantó de estar aquí, evidentemente, se despide muy amargamente por ese corte de luz, y le podéis localizar en este podcast de escenas de matrimonio, o en Twitter en, en, en guión bajo Mitch. Eh, y luego por orden de, orden de llegada, pues por ejemplo Fer tú mismo, Nada, un placer otra vez eh, haber compartido podcast con vosotros. Muchas gracias por la invitación y como siempre te es que voy a pedir unos comentarios ahí en la entrada que se haga al respecto para para no perder la costumbre, ¿no? Digo, ya, no se ha fallado vuestro colega Serantes que había dicho que a lo mejor podría según me ha dicho Mitch, pero bueno esto ha sido un mano a mano es, escenas de matrimonio sí, ser antes casi ser antes. Eh, eh, eh, ha sido el compañía, <risa> <Exactamente. La> compañía. <risa> de matrimonio y compañía Y compañía de antes <risa> Naku, ¿tu turno? Bueno, pues yo como siempre encantada Ya lo sabéis Y, y bueno, para lo que mandéis Aquí estoy muy bien. Y no sé qué más decir Me parece muy bien todo lo que han sacado Me parece que Apple sigue, sigue haciendo las cosas bien Para variar. ¿Hay alguien que se está riendo por ahí? <risa> Soy yo. <risa> qué mala tonta. <risa> no, pero es verdad, lo han hecho muy bien. A ver, a ver los que se quejan de que se quejan. De poquita cosa tienen que quejarse ya, cada vez menos. Hombre, depende. También he leído por Twitter una cosa que es cierta. Eh, <risa> y es que yo ese nos ha gustado mucho. Pero es acercarse a la competencia, no ha hecho nada de cirara, ahí te queda Google, no. Nos hemos quedado como estaba Google, todas las cosas que le echábamos en cara a Google que no teníamos, ahora las tenemos, o las tendremos con un poquito de suerte, y seguro que con cosas oscuras, que cuando llegue la hora de la verdad iremos, pues vaya mierda, esto no es lo que yo me esperaba. Uh -huh. Digo que ha sido más ponerse a la altura en las cosas que fallaban claro. y mantenerlas buenas que no es poco, eh, pero no, no, no ha habido demasiado paso adelante. Dejando un poco de lado iCloud, que está claro que ha sido la estrella y no se le puede dejar de lado, pero lo demás era el sistema operativo eh, Lion, que ya más o menos lo que han dicho lo conocíamos, y lo de teléfonos, pues casi lo más importante ha sido lo de las notificaciones, que también lo conocíamos, pero en otro sistema operativo. Bien. Bueno, pues eh, esperaremos a otoño, ¿no? A ver qué nos depara. Hombre, lo que nos depara ya lo sabemos, pero bueno, habrá habrá que probarlo, que es lo que nos nos apetece a todos. Pues sí. Esperemos que otoño sea septiembre y no sea noviembre. Otoño es septiembre-octubre. Vale. Lo que, por cierto, parece confirmarse es el definitivamente el retraso del iPhone 5. Sí, sí, estaba claro. Pero eso caía de cajón. Eso... Bueno. O sea, eh, eh, desde el momento que... Pero, Confirmarse mira. Confirmarse claro. sí. Confirmarse Que sí, que sí Pero estaba claro Confirmarse me Desde que salió de la 4.3 Con ese uh, Ese más half, como era eh, La tema del wifi De compartir por, eh, tu conexión 3G a través de wifi Ya se podía oler que iOS 5 se iba a rogar Y con la salida del Iphone blanco hace un mes Pues todo pues, claro. Vamos, no me quiero imaginar lo que hubiera pasado Si hubiera salido el Iphone 5 Cuántos se habían tirado muchos de Sí, pero bueno, es que el iPhone 5 yo creo que tardará en llegar, porque... No, para, para octubre, ¿eh? cuando salga el iOS pero 5... Pero bueno, el que, que salga a blanco sabía que se estaba arriesgando, en parte. También hay que... Sí. Nadie ha dicho en Apple que se fuera a arriesgar, que, yo, que se fuera a retrasar, que yo sepa, y sabía que se estaba comprando el iPhone en una época peligrosa. me despido yo que al final nos enrollamos otra vez eh, agradeceros a los dos vuestra presencia y nada a mí como siempre podéis contactar con trek23 en twitter o, o trek23 arroba m. com que parece que se mantiene el dominio o, o sí, y gratis, gratis <risa> un saludito a todos eh, de nuevo eh, disculpas en nombre de y Y nos vemos en el siguiente podcast de escenas de matrimonio con nuevos invitados que están confirmados ya hace tiempo, pero bueno entre unas cosas y otras no hemos podido grabar. Lo he dicho un abrazo a todos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y